Cuando ya pasaron 5 minutos del nuevo día Te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas 4 horas de radio Vamos a presentar el último trabajo discográfico de Guillermo Fernández De criollos y tangueros Ahí vas a escuchar clásicos y nuevos temas de la sociedad Fernández Longhi. ...que fueron grabados con la guitarra de César Angeleri. Vuelve, con lo nuevo y con lo viejo... ...al formato del cantante con guitarras. Mirá qué dos mujeres se cruzan... ...en las historias de un día como hoy. El recuerdo de Tita Merelo... ...y Edith Piaf. Nos visitará Bárbara Gilles... ...para hablar de... ...el favorito y cuartet... ...y de su primer CD... ...Carpe Diem. ...estuvo el sábado con nosotros... ...es una voz joven rosarina... ...que se va sumando... ...a esta larguísima lista... ...de voces femeninas ligadas al folclore... ...se llama... ...Marina Salvatelli... ...la escuchamos el otro día... ...charlamos... ...conocimos su historia... Hoy en el mini recital de las tres y media vas a escuchar todo su primer CD, Causal. Tendremos mucho teatro esta noche. Vamos a hablar con Paula Marul, autora y directora de Vuelve, la obra que sube escena en el Kafka. Y Martín Blanco un director multiteatral lo tenés como el eje de la maestra serial y de una margarita llamada Mercedes mucho teatro en Prohibido Amanecer y en el déjà vu de esta noche un poco para cuidar la garganta que se va despertando de a poquito mirá, dos cantantes dos percusionistas Dos artistas que fueron moldeadas, nada más y nada menos, que por Mariana Baraj. Milagro Torrecilla y Mariana Maceto. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 La visibilidad óptima, 10 kilómetros. ¿De qué habla el pronóstico? Bueno, más lluvias para la mañana del viernes, mejorando a partir de la tarde con una máxima de 20 grados. ¿Qué dice el extendido? Sin lluvias, salvo posibilidad de precipitaciones aisladas domingo por la mañana. El sábado, una máxima de 21, el domingo 23 y el lunes en ascenso, 26. Días de comunicación 53 5466 55 Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer Nos podés escuchar a través de internet en wwwradioam 750coma Agenda nuestra dirección de mail Prohibido Radio M750.com.ar Comenzamos vendiéndote el final, como todas las noches. A las 3 y media de la mañana, Marina Salvatelli, Rosarina Ella, alumna de Goldín, se va a hacer cargo de la mano de las canciones de Causal, su primer CD del prohibido amanecer de esta madrugada. Arrancamos con Silador de sueños. nos para bailar Haití mi tanujois vamos pa licho cru dónde está la alegría para ser reír no me digas que no no me digas que no You're a semi más para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres complear. Ay, chinita no jores, vamos pa licho cruz. está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. haceme bailar negro hace bailar. de sueños haceme cantar negro haceme cantar negro haceme cantar as king Estabas escuchando a Marina Salvatelli, alumna de Goldín, Rosarina, primer disco, casual. Estabas escuchando Celador de Sueños, se va a hacer cargo del programa en la última media hora de hoy. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Te había prometido en la apertura mucho teatro para este primer bloque y de la mano de un director que tiene mucho trabajo en estos momentos. Señor Martín Blanco, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Repasando, bueno, gran parte de lo que significa este, este trabajo modelo 2013 que te tiene en el aula, que te tiene desde abajo del escenario dirigiendo dos obras. Bueno, vamos a empezar por la maestra serial. Vamos a empezar... Por esta historia que tiene que ver con... A ver, con una ficción en función de aquella historia real Que fue la idea de Sarmiento de ir a buscar a Boston Algunas maestras en función de su, de su plan educador Pero bueno, contame Es una obra que, que sale del genio de Gonzalo de María ¿no? Es de su autoría Es un, un gran autor para mí Además un amigo que nos ofreció este, este texto que había hecho él el año pasado, cuando con Lucila Gandolfo nos pusimos a... queríamos hacer algo y Gonzalo, que es un amigo, dice tengo este texto, lo acabo de terminar, y empezamos a trabajar, es un unipersonal, es la historia de esta, como vos bien decías, esta, esta bisnieta en realidad uh -huh. de una de las... De, la, de aquellas viejas maestras americanas que vinieron... En la época de Sarmiento, sin hablar español Sin saber a dónde venían Y sí. que terminaron educando lo que podían ¿no? Uh -huh. y, y, y un poco de, de la cabeza de Gonzalo sale este, esta, esta especie de cosa Que en, en un comienzo parece ser una mujer que hace justicia Que educa, sí. que es echada de las aulas por, su, por ser tan estricta y tan dura y tan casi grotescamente rígida, sí. eh, y, y ella sale a la calle, sale a la calle diciendo eh, como mi bisabuela, ¿no? sí. como mi bisabuela que tuvo que salir a educar al gaucho. Uh -huh. Y ella se mete en las calles de Buenos Aires y a partir de ahí viene esta, esta especie de, de, de, de, de, de texto sumamente barroco que te va llevando uh -huh. como en un cuentito hasta que entraste en un disparate soberano, que tiene una mezcla de, de, de, de mucho humor, muchísimo humor, pero a la vez es, es una gran denuncia, eh, mm -hmm. una denuncia entre las formas de educar, eh, el tratamiento de, de, los, de las personas a las cuales se busca educar o se quiere educar, sí. qué se piensa ¿no? de la educación, mm -hmm. genera, mucho, como, genera mucha controversia entre los que nos vienen a ver, ¿no? los que están a favor, los que están en contra, los que les parece que estas maestras deberían volver a las aulas, uh -huh. eh, los que odian a Sarmiento, los que aman a Sarmiento, es, es muy discusión. interesante lo que pasa. Qué buena discusión, ¿no? Sí, una linda discusión, es, es, es fuerte, porque aparte sí, claro. lo interesante del texto es que depende dónde te pares, vos uh -huh. podés sentir que el texto habla a favor de Sarmiento, o habla en contra, absolutamente. Sí, es tan bueno. bizarro lo que pasa, es tan bizarra la situación, la anécdota en la cual está plantada la obra de Gonzalo, que, sí. que vos... No, Tiene un momento que no sabes muy bien la obra de qué habla, pero empezás como a preguntarte vos qué pensás de eso. Sí, sí, y, claro. y, y la verdad que está muy bueno, la verdad que está muy bueno. Lo disfrutamos sí, sí. mucho. Bueno, tener en cuenta, bueno, qué sé yo, dos o tres clichés con los que... Eh, se, se lo retrata permanentemente a, a Sarmiento ¿no? Educar mm. al soberano es uno sí, sí, Ahora, la si el hombre decía La sangre del indio y el gaucho Solo sirve para abonar la tierra La gran pregunta era ¿Quién era el soberano? Claro ¿A quién, le hablaba? El soberano. ¿A quién le hablaba Sarmiento? Sí, y, sí, y seguramente sí. eh, Gran parte de esa respuesta Está en haber ido a buscar a Boston Lo que para él era algo así como Bueno, el eje rector del futuro Lo que venía Sí, sí, yo te digo, muchas veces nos preguntamos eh mientras trabajábamos eh mientras trabajábamos la obra porque nos obligaba un poco a, a investigar, a estudiar y y es tan es tan, tan disímil la opinión, tan sí, claro. tan eh, contrastante porque realmente la la, la eh, hay un punto en donde eh, hay un punto en donde Sarmiento tenía razón, eh, teníamos un país vacío teníamos un país que no... ¿No? Esto de eh, gobernar es poblar, ¿te acordás? Sí, y todo, claro. ese, todo ese tema, pero, pero no... Eh, pero, pero, pero claro, el tipo no, creía que éramos otros. Él, sí. él creía que, que los argentinos eran otros. Sí, claro. ¿Dónde eh. estaba la civilización y dónde estaba la barbarie Claro, claro. En bueno. términos armientinos. Bueno, nos lo podemos seguir preguntando. No, es eh? lindo, qué lindo. La verdad que es una, es una propuesta que encierra otra propuesta. ¿no? La, sí. la, la obra, sí, es un texto sí. que encierra otra historia y que está, hay que verlo, no tan entre líneas porque por supuesto está ahí flotando, pero hay que descubrirlo Sí, pues es que nosotros, ahí en el camarín de las musas donde está la obra, eh, hay, hay un ciclo de teatro al mediodía que lo coordina eh, César, y ahora no me voy a acordar el apellido con lo cual quedó horrible con el sí, mi amigo César sí. eh, y, y, pero viene gente y se hace un debate de Bien. a posteriori de la obra. Casi todas las obras del camarín, si no todas, hacen este teatro de mediodía. Y se arma un, un, un buen debate, un Bien. buen debate en estas épocas que estamos viviendo, en donde estamos Bien. de un lado o del otro, eh, queremos eso, ¿viste? Eh, se, se arma una cosa brava, uh -huh. brava, brava, que, no. que, que, que, que yo creo que hay un, es bienvenido, hay, hay un lugar, hay un punto en donde es bienvenido. Sí, además, este, bueno, me da la sensación que... No es más que refrescar viejas discusiones Estas uh -huh. que nos parecen del presente uh -huh. Si uno mira cómo arranca Jauretche el manual de las onceras uh -huh. Justamente lo arranca con civilización y barbarie sí, O sea, lo sí, arranca sí. discutiendo el lazarmiento sí, sí. Y eso pasó hace mucho sí. eh, Bueno, salimos de la maestra serial Aunque me gustaría que me hables Me hablaste y, y me lo pintaste a Gonzalo de María Hablame, Déjame dos líneas de Lucila Gandolfo Oh, Lucila... Eh, Lucila es muy conocida dentro del ambiente de la comedia claro, musical sí, claro. Ha cantado en cuanto a comedia musical Ha habido en Buenos Aires y La verdad que es una gran cantante Está ahora en este momento Por eso está eh, en Masterclass con Norma Leandro Que claro. está en este momento de gira Por eso tuvimos que pagar dos semanas eh, eh, la maestra Lucila es una extraordinaria cantante Y una extraordinaria actriz Que en este... Eh, este es, su, es como su primer gran trabajo como actriz sí. eh, únicamente como actriz, salida, salida de, del canto sí. y la verdad que es sorprendente aparte tiene un, una, una una elegancia y un decir eh, es, es, es extraordinario como ella se fue sumergiendo en, e, en ese texto tan barroco tan, tan musical a la vez porque Gonzalo es un, un músico entre, entre otras cosas y la verdad que lo... lo Es, es una actriz extraordinaria, deliciosa, sensible, sencilla. No sabes el, el, lo, lo fácil que es trabajar con ella, ¿no? Mm -hmm. Que es tan lindo, tan delicada, tan sencilla, tan entregada la tarea, que eso es lo que los directores solemos agradecer, pero de corazón, ¿no? E sí, ese actor que está lanzado sin... Sin, sin ninguna inhibición, sin freno, a probar, a jugar, y está solita allí, ¿no?, durante 50 minutos, sosteniendo, lo hace maravillosamente bien. Uh -huh. yo, yo la quiero mucho, además nos conocemos hace tantos años, hemos trabajado tantas veces juntos, eh, que es como, viste, a veces uno siente que es con, con esas actrices con las que sos como un director de orquesta, que uh -huh. dirigís con la mano, sí, sí, claro. eh, casi ni hablas, llega un momento que no hablas, uh -huh caminás alrededor de ella, moves una mano, te pones a sonar con ella y, y todo sale fácil y, y, y hermoso. Por bueno, hemos redondeado la invitación para el camarín de las musas, Mario sí. Bravo 960, dos funciones, viernes a las 21 y domingos a las 18. Exactamente. Esto es para la maestra serial. Sí, Ahora, hablemos de un amor entre una mujer de 79 años Y un señor de 25, una margarita <risas> llamada Mercedes, contame. Eh, Jacobo Lanz, ¿no?, el autor muy de Esperando la, la carroza. Claro. Esta es una obra que, que se estrenó hace muchos años, en el 85, que lo hizo China Zorrilla, uh -huh. con Mario Pací. Claro. Eh, qué increíble. Yo, yo vi esa obra, uh -huh. eh, era muy chiquitito. Uh -huh. eh, y... y Esto lo estoy haciendo en mi escuela, en, en, en la escuela, en Martínez, eh, que es mi, mi gran amor, mi, mi amor de, de, de, de los suburbios. Uh -huh. eh, y allí es un texto, la verdad, hermoso. Yo digo, cuando me toca hablar de la obra, digo que es como teatro a la antigua. Mira. Es ese teatro a, a la antigua, el teatro uh -huh. de, de, de, de la actriz de carácter con el galán joven... Sí que entran en una suerte de de, de, de, de, de enamoramiento y vos sabés que Langsner eh, es, es una obra autobiográfica, eh, mira. es una obra en donde él obviamente con los con los eh con los cambios de, de que puede ofrecer la ficción ¿no? Ah, sí. para un autor pero pero él él, él él él siempre cuenta que es como una historia de estas estas viejas mecenas ¿no? Mm. Yo a veces cuando la veo a, a, a la actriz, a Silvina Muñiz, que es la que hace de Mercedes, me acuerdo, ¿te acuerdas de, de, de estas viejas del teatro argentino? Eh, bueno, por supuesto, China, pero Tita Tamá, y sí, sí, Rosita en sí, Moray, sí, y esa sí, gente de, del, del, del, del viejo teatro que hacían sí, sí, un sí, poco de, de, de mecenas de un montón sí, de cosas cuando jóvenes, ¿no? Sí, que sí. viven en esas casonas y albergan artistas que vienen del interior, esto ya no pasa eh, y hay un enamoramiento y este enamoramiento es real esta mujer está profundamente enamorada de este jovencito desorientado con ganas de ser un autor de teatro y de vivir del teatro y se lo lleva a vivir a su casa y y pasan un montón de cosas que siempre están sonando en la comedia lancer es, es esperando la carroza no eh, eh, tienen ese, ese, ese humor tiene mucho humor claro. eh es una pintura de Buenos Aires de otra época ¿no? exacto, de de, de, de, de otra época, una versión cinematográfica que con China justamente y que hizo Leo Varal, claro besos en la frente, besos en la frente, claro, claro. eh a mí me gusta mucho más la versión teatral porque bueno porque es el origen ¿no? Sí, eh, más intimista donde el diálogo tiene otra, eh, otra tiene presencia, otros tiempos, otros tiempos. Tiene otros tiempos y, y es tan lindo verlo. Pablo Martínez es el, el, el chico que hace de, de Sebastián, como Bach, como le dice ella, se llama mm. como Bach. Eh, Pablo Martínez es, está con Cris Morena en Aliados, estuvo con Casi Ángeles, es un, un actor joven eh, muy sensible, vos no te das una idea de lo que es ese chico de sensible. Y entran en un juego tan lindo con la actriz, Tan, tan de logran enamorarse, es es como muy dulce y a la vez habla de de de los deseos que puede tener cualquier ser humano en su en su adultez o en su vejez, uh -huh. de de conservar la ilusión Vital de estar enamorado uh -huh. Esto sucede en el Odisea Que vos me decías Era tu, sí. tu casa, tu sueño sí, señor. Tu proyecto Allí en Hipólito y Rigoyen Al 40439 sí. En la localidad de Martínez Los sábados a las 21 sí. Me gustaría que, que cerremos la charla Hablando de, de Odisea Y hablando fundamentalmente De cuánto teatro perdió la zona norte En función de De aquellos viejos cineteatros Que, que había y muchos, sobre todo en San Isidro y, y en Vicente López Sí, de verdad Y el que hoy York. en pie solamente queda en York de la mano de la municipalidad de Vicente Sí, López. Sí, sí, sí Y muy poco, muy poco más Muy poco más El Estela Maris, a ah, vueltas por allí El viejo Estela Maris El viejo Estela Maris donde cantó Gardel Claro, exactamente Sí, señor este... Pero, a ver, era un lugar, la zona norte y en esto hablamos de, de toda la franja costera, de Vicente López hasta Tigre, sí. donde había una fuerte presencia cultural, pero desde lo local, en defensa de sus alas, en defensa de sus elencos, en defensa de, de sus textos, y, y eso se fue perdiendo en degradé, sobre todo a partir de la década del 80. Uno recuerda sí. el viejo Electra uh -huh. en la avenida Maipú, Donde, bueno, qué sé yo, han pasado todos por ahí Donde Ahora yo la vía China, a Soledad Silveira, a, a Sandrini Estoy ¿Ah? hablando de, de finales de los 70, principios de los 80 ¿Cómo? Y hoy termino siendo, hoy no sé en qué anda, pero termino siendo un blockbuster Un blockbuster, ¿verdad? Que, que postal, ¿no? Qué postal, ¿no? Un blockbuster, es. ya no hay más blockbuster pero. Claro, claro, claro qué pero, así verdad, terminó, qué pero así terminó Bueno, contame qué estás peleando desde ahí Mira, eh, a mí me, me... Mira, yo todo este espíritu no lo había pensado a la hora de, de, de armar la escuela donde la armé. Sí. Pero... Pero me, la verdad que lo voy a usar, te lo voy a robar. Mm, dale, dale, todo, dale. Este, todo esto te lo voy a robar dale, porque dale, dale, dale. sin querer eh, está allí dando vueltas. A mí me, a mí me parece que, que el teatro de cerquita, de, de barrio, de de la zona, sí. eh, tiene mucho valor, claro, para bueno. mí tiene mucho valor porque, porque el teatro, es, es, es difícil ir al teatro, es una minoría la que va al teatro, uh -huh. eh, y, y en, las, en las zonas más alejadas, lamentablemente, ir hasta el centro al teatro es un trabajo, uh -huh. y para los actores, y yo creo que ahí, a, a, ahora te voy a decir exactamente lo que a mí más me interesaba, ¿no?, lo, Hay tantos actores y hay tan pocos lugares sí. que, que a mí me gusta que la escuela, como le decimos nosotros, Odisea, eh, también tenga este lugar en donde, este espacio protegido, en donde los actores pueden eh, darle rienda suelta a su creatividad, a su talento, sentirse Uh, entrenando, pero a la vez entregando, ¿no? Sí. Entregando lo que lo que van lo que van descubriendo, lo que van probando. Viste que Peter Brook habla de, de esos actores suburbanos y los mm -hmm. nombra así, claro. los actores suburbanos Muy que bien. en el medio profesional eh se sienten apabullados, es un medio hostil, es un medio difícil y y brilla, de golpe vos ves en un teatrito del medio de la nada ves un actor que decís esta bestia de dónde salió eh, y a mí me gustaba que, que la escuela tuviera ese lugar y me gusta que tenga ese lugar, de a poquito vamos creciendo, tenemos un público que, que viene, que pregunta, que llama que se mete en una página y averigua qué hay hoy y, y de a poquito va saliendo no es el, el York, no es el, no es el Electra, no es el Estela Maris, es un Sencillo galpón, ¿no? Bueno, es un galpón es, al fondo está bien. Es, la, eh, es la herramienta con la que se pelea está bien. Tal cual, tal cual En donde entran 80 personas Se sientan, ven sí. teatro y, y, y la verdad que, que Yo me siento muy orgulloso De, de lo que sucede allí me, me da, No solo me da felicidad a mí Sino que siento que, que Le da mucho espacio a gente que, que a lo mejor no llegaría al teatro uh -huh. Si no estuviera allí Claro a diez cuadras, a quince cuadras, al lado sí, sí. Es eh, no llegaría, no se enteraría uh -huh. y y bueno y, y me parece que es un un buen lugar de no solo de difusión sino de, de para mí el teatro es es es el, el es es un arte que que hoy hoy les tiene que tener cada día más lugar porque no hay no hay nada virtual allí claro. o sea ahí hay gente real uh -huh gente que está viva, que está llorando, gritando, riéndose, enojándose, abrazándose, que cada vez hay menos, la, el contacto real se pone cada vez más difícil, con todas las redes sociales y la no sé cuánto, y la comunicación vía lo que sea, el teatro sostiene la presencia de un ser humano, y a mí me parece que es lo que no se puede perder nunca, Exactamente. ojalá no se pierda Martín, muchas gracias por, por esta a charla vos. con enorme valor agregado. No solamente hablamos de, de tu trabajo, sino de tus sueños, y eso nos llevó a, a hablar un poco de los teatros perdidos, no solamente en la zona norte, nos <risa> hemos perdido en todos, en, en todos lados, aunque Buenos Aires resiste y está abriendo, qué sé yo, lugares para, para 30 personas, para 40, para 50, sí. reformando viejas casas chorizo, sí. peleando este, desde un escenario donde... A ver, entrás y hay 30 butacas, pero hay un escenario, y hay ficción, hay historia, hay un guión, hay teatro, y sí, ya está. Señor. Y yo de este lado, abajo del escenario, firmo el contrato de que voy a creer todo lo que pasa arriba, y ya con eso armamos, armamos la noche. Muchísimas gracias, Gustavo. Un gran abrazo, Martín. Y Para a, vos también, muchísimas nada, gracias. A saber más de lo que, de lo que pasa allí en Odisea. Muchísimas gracias, ya te, ya te contaremos Dale <ríe> Chao. Ahí escuchabas a Martín Blanco, director de la maestra serial Director también de una margarita llamada Mercedes Y un hombre que pelea desde un puntito de la zona norte del Gran Buenos Aires Allí en Martínez, desde Odiseya, Para que vuelva a ver teatro donde lo había Hasta las 4, prohibido amanecer En la M750 Ya vamos a hablar allí a ver su herencia musical, cómo llega a su presente, porque siempre te decimos que la única forma de saber lo que pasa arriba del escenario es conociendo al artista abajo. su historia, sus sueños, su mochila, su herencia, y ahí vas a empezar a entender. Porque toca lo que toca, porque canta lo que canta. Pero antes de comenzar a hablar con ella, te la presento a través de sus sonidos. Sonidos de Carpediem. Primer trabajo discográfico. Bárbara, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por Buenas venir. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Primer trabajo discográfico? Sí, de sí, de larga duración así editados, Sí, sí. tenía un EP anterior eh, de que fue hecho de forma independiente y un y demos, demos. Uh -huh. Cuando recién empezaba. Sin esta banda detrás Que es la que hoy es parte de tu sonido en el presente El LP sí estaba ah, con ya. el Favoristic Quartet y, y bueno, este es como el primer disco disco Así eh, en, en su forma y, y formalidades Bien, bien uh -huh. eh, Canta autora Le ponemos cuerpo y alma a lo que cantamos Sí El envase y, y lo que está dentro Sí, Bueno, ya es. después nos vamos a, a enterar A qué le cantás y, y, y por qué Pero... Vayamos por el primer capítulo de la historia Bueno, cómo, cómo nace tu relación con, con la música Y cómo llegamos a, a este presente Vamos a recorrer sintéticamente Para, sobre todo, solemos decir que hay dos tipos de sonidos radiales Para recordar o para descubrir uh -huh. Ya habrá un montón de Mira. gente que ya se encontró con tus sonidos Y se está encontrando otra vez con tu música y con, y con tu palabra Pero para aquel que todavía no te descubrió Esto siempre es un disparador Y saldrá a buscar uh -huh. en algún lugar de la web de qué se trata Bárbara Gilles, así que contanos, sobre todo para el que no te conoce, cómo nace la historia. Eh, mi relación con la música nace en mi casa, eh, mi, mi papá siempre escuchó mucha música, eh, de la radio, de, de, de discos, de vinilo y cassettes de, de, de, de amplio espectro, de, de, de tango, de folclore, mucho rock seten, de los 70. Uh -huh. Eh, música New Wave, digamos, yo nací en los 80 en los y 80, se escuchaba eso, eh, rock nacional, la verdad, de todo, de todo, muy melómano, mi familia eh, paterna sobre todo y bueno... Eh, Cuando estaba en la primaria eh, Empecé a tocar el piano me, me regalaron un tecladito Que yo lo había pedido Porque sí. lo ve, veía en lugares que, que, Y me, me divertía mucho No sé de dónde habré probado Las teclitas y me, me había encantado Y a partir de ahí empecé a ir A, a clases de piano Y cantar eh, se dio muy naturalmente En, en mi caso si, es, es mucho menos Lo que eh me formé eh digamos eh así académicamente en canto uh -huh. que es lo que estudié el piano, pero pero bueno, siempre se me dio bastante fácil, digamos. Eh y y bueno, en la, en las en el en mi círculo de de la niñez que era el colegio, sí. eh siempre participaba en, en todo lo que había de no, música, me metía en el coro, no, no, no, en el no, ensamble, no, no, no sé, tocaba sí. El, sí. el silofón, cualquier cosa. Claro. Y Y así, bueno, eh, vinieron las primeras banditas de rock en, los, en, en el secundario. Uh -huh. eh, y después, bueno, no, no, nunca me planteé otra cosa. Eh, me puse a, a... Fui al conservatorio, eh, siempre estuve con, con proyectos, eh, siempre formé parte de bandas. Lo mío, ahora solista, es, un, digamos, un, una, ra una ramificación de lo que sí, para mira. mí fue la experiencia en bandas, porque... Uh -huh eh siempre estuve dentro de, de, de ese grupo y de, y de lo que es el rock pero um, eh por por por insistencia de de mi marido que sí. no sabe mi marido pero que fue mi mi mi primer compañero de banda también Mira. que tuvimos nuestra primer banda juntos en el colegio uh -huh. eh, él siempre me insistió para que yo mostrara mis mis canciones mía sola y y bueno eh lo, lo primero que hice sola sola eh, fue por haber subido a, a internet un, un, unos demos que yo tenía eh, me me invitaron a, a tocar en ciclos eh y y bueno ahí empecé a como a, a salir del esquema banda y de, de grupo eh digamos todos todos tenemos la misma sí, sí. participación sino que ahí era más bien yo la compositora y sí, los pesos no de la de la responsabilidad del armado también claro. los pesos. Eh sí, sí y y fue difícil para mí animarme también porque uh -huh. es, uno se siente más contenida cuando sí, está claro. en equipo. Claro. Totalmente. Eh, pero pero bueno, eh siempre igual estuve con amigos haciendo cosas todo el tiempo paralelamente, pero bueno, este caminito del del del proyecto solista fue tomando forma y de hecho para formar el Favoriti Quartet, de esta banda que, que me acompaña, eh, llamé a mis amigos. Y son ellos los que me acompañan. Hay un dato que uno, bueno, a ver, yendo track por track en, en Carpe Diem, se encuentra con un... Eh, para mí con una especie de factor común que tiene que ver con, con muchas voces y fundamentalmente con voces femeninas y cantautoras de, de, de primer CD, de primer trabajo solista. O sea, mm -hmm. estamos hablando... ...Casi de Voces Modelo 2013... Uh -huh. ...y tiene que ver con lo siguiente... ...con la reivindicación de un género... ...que como tal... ...bueno, uno no podría decir que, que la canción es un género... ...porque la canción aparece en todos los géneros... ...pero uno se va encontrando con gente que reivindica hoy a la canción como género... Uh -huh. ...esa historia que puede ser... ...que puede tener... ...algunas gotitas de rock... ...algunas gotitas yaceras... ...algunas gotitas hasta folclóricas... ...pero nunca perder esa esencia... De ese armado de contar una historia en tres minutos, principio, uh -huh. clímax, fin, pero a través de la canción. Como uh -huh. si fuera una especie de nuevo rótulo para las bateas de las disquerías. Mira, sí. no somos ni canción. esto ni otro ni aquello, somos canción. Sí, uh -huh. sí, sí, ahora está, es, es, estamos en pleno furor de los cantautores. Sí, sí. <ríe> eh, Eh, sí, sí. Pero el cantautor que se, que se quiere sacar rótulos viejos sí. dice, mira, yo soy mucho más amplio que esto. Uh -huh. Soy una canción, tómame por donde tengas ganas. Sí, totalmente. Pero somos una canción. Además, el, además, la canción ya no es una, una, única, una única estética Está de la bien. canción, ¿no? No, no, es, no es ser eh, Bob Dylan o... O Gieco, no es solamente sí. eh, es, Esa vibra sí. Digamos. Eh, sal, sí, confluyen muchas más cosas Y mu bien. otras tecnologías también que hay hoy eh, No es un pero, sonido minimalista No es la guitarra y la armónica Puede entrar lo que sea Puede entrar lo que sea uh -huh. En mi caso no, pero conozco Tengo muchos compañeros No obstante, le pides un montón de ingredientes Que suenan bárbaro En, el, en la conjunción, Vientos uh -huh bueno hay un montón de cosas que que giran alrededor de de tu armado uh -huh. que no lo hacen este así minimalista como era el viejo cantautor uh -huh. más trovador más juglar más este y, y no tan este no tan músico por ahí ¿no? y esto de no tan músico por ahí suena medio medio raro pero digamos si uno no lo no lo objeta a Bob Dylan lo quiere por donde por donde, por cien mil motivos sí. por ahí por el menos es por por su voz pero lo quiero por infinidad de otras cosas y lo abrazo en el conjunto no no hacía falta y es que si, falta... si cantara como Freddie Mercury no sería no sería No, no sería. Totalmente. Que... No, totalmente sus canciones no no tendrían no el peso no tendrían el peso que tienen no no sí totalmente creo que sí es es una cantidad de información que uno mete sí, en esos minutos en sí. mi caso nunca son menos de cuatro. no me salen no más cortas las canciones <ríe> eh pero um, Eh, sí, sí, supongo que es como todo, o sea, es es tampoco es interesante meter todo en todas las canciones. Muy bien. Es lindo despojarse por momentos también lo que lo que a uno le va a a a raíz de su de su trabajo de, o de su momento, digamos, eh en la composición lo que a uno le va saliendo. Sí, claro. Eh, y Bueno, sí, lo que vos decís, en mi caso siempre me tira mucho el orquestal, lo, uh -huh. eh, del piano me interesa eso, eh, la, el, el componente eh, esto de amplitud eh, eh, de registro que tiene sí. y, y de aprovechar de esas, como esas capacidades orquestales que tienen y, y bueno, no sé por qué, mi cabeza siempre funciona así como imaginando diferentes timbres y, y los, los necesitaba para el disco no, no, no quería de dejarlos sin que sonara la trompeta o uh -huh. el el, el, cello, el sí, sí, eh y bueno, por eso están ahí sí, todos uh -huh. con su lugar todos con, con su presencia vamos a ir a las noticias faltan 10 minutos para la 1 de la mañana de regreso, más sonidos de Bárbara Gilles que está en los estudios de la 750 con su teclado así que vamos a escucharla en En los dos formatos, en el formato estudio, en el resultado de ella con la banda y en el otro que siempre te decimos, no deja de ser tan interesante como aquel porque es más intimista, tiene mucho más que ver con, con esa suerte de, de, del músico con su instrumento, con su poesía, solitos ellos en, en el escenario. Bueno, eso es lo que viene después de las noticias. Y 50 en 7.50. Argentina Avanza, Derecho a la Información. 0,50 minutos. Humedad 68%. Temperatura 19 grados 1 décima. Amado Udú entregó 130 unidades habitacionales en Catamarca. El vicepresidente, a cargo del Ejecutivo por la operación de Cristina Fernández, encabezó el acto en la capital provincial, acompañado por el gobernadora Lucía Corpachi. Allí destacó la aprobación del presupuesto 2014 y le pidió a los presentes que le manden fuerzas a la Presidenta, quien se recupera en la Fundación Favaloro. Estamos diciendo que un año más la Argentina tiene presupuesto para dar certeza y certidumbre a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados, a la obra pública, porque ayer fue sancionado en la Cámara de Senadores el presupuesto que enviara la Presidenta para el año 2014. En un mundo donde la principal potencia no logra poder poner en orden y en marcha su presupuesto. La Argentina acá está, orgullosa, de pie, soberana, diciendo tenemos presupuesto, tenemos presidenta, tenemos un pueblo que va mejorando todos los días porque tiene trabajo. Nuestra democracia estuvo 30 años esperando que llegara Néstor y Cristina para darle sentido pleno a una democracia que hace aquello para lo que el pueblo la votó. Quiero pedirles a todos que me acompañen, En un Fuerza Cristina muy muy grande de acá de Catamarca, Fuerza Cristina, Fuerza Catamarca, Fuerza Argentina, nos seguimos viendo para transformar este país, nuestro país. Argentina y el Banco Mundial acordaron una nueva estrategia de créditos por 3.000 millones de dólares. El acuerdo se suscribió en Washington luego de la reunión que mantuvieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Hassan Tului. En un comunicado conjunto, indicaron que el documento se encuentra en su fase final y que se presentará al directorio de la institución multilateral para su tratamiento. Los créditos para los próximos tres años estarán destinados a financiar el desarrollo de áreas clave en salud, educación y desarrollo rural. Florencio Randazzo aseguró que hay una decisión política de recuperar los ferrocarriles. El ministro del Interior y Transporte expresó su deseo de que los trenes vuelvan a ser el sistema nervioso del desarrollo de la economía argentina. Randazzo detalló que se incorporaron después de 50 años más de mil coches al sistema de transporte de pasajeros. Pelota. Alejandro Sabela confirmó el equipo que enfrentará a Perú. El entrenador de la selección argentina optó por Lucas Biglia, Eber Banega, Rodrigo Palacio y Ezequiel Lavesi para que ocupen los lugares de Mascherano, Gago, Messi e Higuaín. Por otra parte, hizo referencia al presente del equipo tras haber logrado la clasificación anticipada al Mundial de Brasil 2014. Está muy bien, hay una gran camaradería. Y bueno, indudablemente no puedo dejar de decir que el contexto en el cual se producen estos dos partidos, más allá de siempre le damos la importancia del partido internacional, de lo que es vestir la camiseta argentina, el equipo después de tanto pensar que ya estábamos clasificados, por fin clasificamos. Entonces el contexto es diferente, más allá de que es un partido de eliminatoria, volver a repetir, de la responsabilidad. ...de lo que es el grupo, de lo que es vestir esta camiseta... ...el hecho de estar clasificado nos da una tranquilidad extra... ...y tenemos que tratar de que esa tranquilidad no nos quite de foco... Y ...de entregar todo el campo de juego, no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Humedad 68%, temperatura 19 grados, una décima. Tatiana Kuchner. 7.50 avanza. Derecho a la información. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos. Y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las cuatro Prohibido amanecer En AM750 Un poquitito del pasado De alguna manera también hablamos del presente Cuando eh, tocamos algunos aspectos Que tienen que ver con el sonido De la banda para, para Carpe Diem uh -huh. Ahora, cada vez que sale un disco Y esto le pasa a la mayoría de, de los artistas Es como cerrar una etapa Y abrir otra automáticamente Sí, ¿no? tal cual Bueno, y si hablamos de futuro, ¿de qué hablamos? Teniendo en cuenta que salió el disco Y automáticamente se abrió una nueva etapa eh, Bueno Eh, en realidad el disco salió el año pasado, muy bien. pero eh, ahora estamos como encarando el tema de Dándole presentarlo. El sí. Eh, y, igualmente sí, ya tengo la cabeza en un próximo disco, que claro. eh, además este disco, eh, Carpe diem, tomó dos años en, en terminarse sí. y como que bueno, eh, estas canciones ya las toqué mucho eh, con la banda las tocamos mucho y, y bueno, tengo unos temas nuevos, y también eh se fue dando que, que me surgieron muchas fechas para ir sola a tocar como uh -huh. estoy hoy, claro. con el piano o con los teclados, y, y bueno, a raíz de eso fue tomando forma la idea de, de hacer un disco eh, ma, sí, so, sin el, el favorito y cuartet, y investigar el lado, el lado más eh, Más solitario de, del asunto ah, Igualmente con colaboraciones Y todo, pero eh, Apartándome del formato Banda de rock claro. Que es la propuesta de, Del favorito uh -huh. Pero igual, bueno, hay otros Hay otros temas que, que, que estuve Componiendo que inevitablemente Son, son, sí, para, sí, la banda. son para banda eh bueno ya vendrá la ocasión de, de grabarlos pero estoy con la mente más en eso en, en hacer eh un un un grupito de canciones eh que espero que lleguen a disco pero eh, ya, ya las estoy eh empezando a maquetear y todo uh -huh. eh de esto, de, de explorar con, con mis teclados, tengo un, un cinte, otras, otras ah. eh, otros juguetes ahí, sí, y, vos y, las y el piano, sí. Está, está sí. Bueno, en ese, en ese formato, ¿qué, ¿qué podemos escuchar? Bueno, de lo viejo, de lo nuevo, de lo que viene. De lo tengo que viejo y tengo nuevo. Dale. Eh, a ver, bueno, voy a empezar con un tema que está en el disco, que se Dale. llama Día de Lluvia. Día de Lluvia. Gilles en la noche más larga del dial. is cool. Hablábamos recién con, con Bárbara sobre la enorme oferta que en todos los géneros uh -huh. hay de, de cantautores, de excepcionales instrumentistas, de, bueno, realmente es una, hay algo que está sucediendo en las entrañas culturales de, uh -huh. de esta ciudad que no aparece generalmente en los medios. Y del país. Y eh, del país, sí, y del país, y del y país. Sí, porque la verdad que... ¿En el interior hay movida? Sí, sí, sí, sí, sí. La verdad que el gran problema... Tenemos dos grandes problemas. El primero, como siempre este, planteamos, es que esto no aparezca en los diarios, mm. ¿no? Como símbolo de, de, de la invisibilización. Uh -huh. Que genera que la mayoría de, de todos nosotros estemos eligiendo música sobre la base de falsas opciones. Uh -huh. Sí, es verdad. Conocemos cien, nos ocultan mil ese es un gran problema. Y el otro es, bueno, cómo hacer para que toda esta oferta cultural siga existiendo, siga en pie, no, no pierda la batalla, no, no, mm. no se caiga en el camino, en función de, bueno, uno sabe cómo son los, las necesidades personales de, de cada uno de nosotros. En esto hay una apuesta con tiempo, con plata, ¿no? Con, sí. mm. con un montón de, de cosas a una apuesta que obviamente no tiene resultado visible, no se lo conoce. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para navegar en medio de toda esa historia? Y yo te preguntaba, bueno, ya está el disco, uh -huh. ya está esa cosa redondita que salió el año pasado, y ahora hay que salir a defenderlo del escenario, intentar que se mediatice. Sí. ¿Cómo es esa pelea desigual? No la de ir a tocar, que es como verlos a ustedes en su terreno natural, uh -huh. pero ¿cómo es la pelea desigual con los medios, que a veces son tan, uh -huh. tan esquivos a lo nuevo, tan... Eh, están proclives al malo conocido con el nuevo por conocer y sí y yo creo que eh yo, en mi caso eh bueno además por el, por el, en el escalón en el que estoy yo con respecto a la industria sí. eh, ni ni intento por ejemplo to tocar el es Pepsi Music después. porque, ni y porque el, el el la dinámica ahí para para entrar es otra es o ok, sea hay que tener un respaldo Sí, de, sí, un, sí. de un sello que no es mi caso uh -huh. que mi, mi disco, bueno sí está, está editado por la discográfica EPSA pero, pero fue producido y, y grabado y todo de, por, de forma particular Totalmente. independiente y, pero por suerte gracias al cielo existe todo, está el circuito under sí, claro. que es a, pil, a pulmón uh -huh. y, y, y así como muy Eh, por amor al arte Y que, que no se puede comer con eso eh, digamos, de, de, de, digamos De buenas a primeras uh -huh. Pero Existen, de verdad que existen Movidas muy interesantes ahora Están los, los colectivos no sé sí, si, sí, sí, sí, eh, totalmente eh, Conoces algunos, pero El elefante. Eh, elefante en la habitación uh -huh. eh, Hace poco participé de un ciclo Que también lo organizan un colectivo que se llama En cole, eh, solistas no tan solas, uh -huh. eh, también se, se dedican a difundir le, la labor de chicas solistas, sí, claro. ellos se, se dedican a eso. Eh, y, y es hermoso ver cómo trabajan, porque es, sí. es una cooperativa movida realmente por, por, por el, el, el amor y la pasión que tienen por el arte. Uh -huh. y, y empieza a ir bien. Bueno, sí. no sé, hoy leí la noticia de que los elefantes en la, en la habitación tengo algunos conocidos que trabajan ahí y fueron no sé, fueron declarados de interés ah, cultural o algo vaya. así por por el Ministerio de Cultura de la Nación mm. y bueno, están eh hay una serie de subsidios que eh, que ellos también fueron beneficiados, lo Entonces, la, idea. la verdad eh, que lo merecen la idea. Eh, está, digamos, está la contrapartida, está la la la trinchera de, de la cultura que, sí, que sí, resiste sí. y que está encontrando un, un espacio alternativo al ...al capitalismo que siempre existió hasta ahora porque no sé ¿eh? no sé cuánto <risa> más dije cuánto en, más va a sostener el corazón cuando estuvo aquí gustavo mossi uh -huh. eh, hablando de su último trabajo discográfico también tiramos el violín nos fuimos para atrás aparecimos a finales de los 70 y, y veíamos como la experiencia de mía ¿no? Uh -huh. Lito Vitale, Verónica Condomí, que no era más que juntar un montón de músicos de 19, 18, 20 años, uh -huh. de una nueva camada, de una nueva horneada del rock nacional, comenzaba a trabajar en cooperativa. Uh -huh. Cuando la palabra cooperativa era mala palabra, estamos hablando de la dictadura, uh -huh. y hablar de cooperativa era, era prácticamente, claro. Este, claro, sacar una bandera de guerra, declarar uh -huh. enemigo del sistema. Y comenzábamos a ver cómo en el presente... Mucho de lo autogestivo dejó de estar solo Para sumarse a otros trabajos autogestivos, independientes sí. No domesticados uh -huh. Y se estaba volviendo a ese formato mía Que en un tiempo donde no había redes sociales donde no había, este, donde no había red, donde no había nada Te tomaban, yo recuerdo, ibas a ver un concierto de mía Te tomaban tu nombre, te uh -huh. tomaban tu dirección Y te llegaban las datas por correo. Bueno, era, un, era el equivalente a hoy. Claro, pero era como decir, vamos, hay que pelear. Sí. Eso era, hay que pelear. Y sí, como no, sea. Como totalmente. sea hay que pelear. No, no esa fue una fábrica a... de talentos mm. impresionante. Los dos vitales, Liliana y, y Lito, Verónica Condomí, bueno, el propio Gustavo Mossi, que terminó siendo un, un musicazo, y toda la gente que pasó por mía. Nos parecía que a esta altura del partido se estaba redescubriendo aquella idea uh -huh. con otros apellidos, con otro formato, con otras armas, con otras herramientas, pero que la decisión fue, bueno, gente, hay que juntarse. Y sí, sí, porque también nos venden una, una noción, me parece, angustiante de lo que es está el bonedad, éxito para, para el músico. Porque ¿Sí? si el éxito es, no sé, ir a... X programa de televisión, claro. si eso es pegarla, claro. no sé, yo prefiero tener un público fiel, sí, sí, sí. eh. Pero además eh... me estás diciendo, si no lo hiciste, fracasaste. Claro. Y, y quién, no quién es... impone eso. No, eso sí. Claro, obvio. Lo que pasa es que hasta que, hasta que descubrís que hay un montonazo de gente en la misma que vos, te sentís claro. bastante solo. <risa> Totalmente. Pero bueno, eh, lo importante es eso, ¿no? que ahora eh, en esta era es, es muy accesible estar conectado con con otros sí. y y a un a un clic de distancia comunicarte, mandar un mensaje, hacer una pregunta y y es importante ir a ver a a otros músicos que están en la misma que uno, conocer conocer cómo es Como es el que está al lado y, y ahí te empezás a dar cuenta Que estamos todos en la misma uh -huh. y, y eso trae alegría también Porque usando un poquito de la inteligencia sí. como, Se puede, se puede sí, claro que sí. En realidad se puede claro que sí. Bueno, la estás escuchando y la estás conociendo Si no te habías topado antes con su palabra Y con sus sonidos, es Bárbara Gilles Estamos hablando de, de Mucho de lo que te ofrece Carpe Diem Su primer trabajo discográfico solista Y la tenemos acá Con su teclado Y tenemos ganas de pedirle algo más de esa, de esa versión, de ese costado más, más intimista del que suena el mm. estudio. Bueno, eh, puedo tocar un tema nuevo. Dale, dale, dale. Eh, un tema que estoy presentando ahora, últimamente, que se llama Consideración. Bárbara Gilles, en Prevido Amanecer. teno las susieras la, aparecieron de repente y aquella canción me atravesó Busqué confidanza y no la encontré, tus señales son mucho para mí, pero estoy cayendo en la cuenta de que son gestos comunes en vos. Por eso si me ves derritiéndome, no sería demasiado pedir que tuvieras un poco de consideración hacia mí. Yo te admiro tanto, no sé cómo actuar al punto que me pregunto qué harías en mi lugar, no hay otra cosa que me quede hacer. Que atesorar los pétalos que dejaste caer Sueño con tus brazos, oh, soñé con tus besos, pero ya lo sé. Ya no deja de ser mi imaginación yo te amo pues hice hola no somos nada y eso me está partiendo ay me parte el corazón poco de consideración hacia mí yo te amo yo te amo yo te amo oh, oh, oh. yo te amo yo te amo yo te amo, oh, oh, oh, oh. Yo te amo. Vos hola lo puede ver dicho que te amo Para Brasil es una noche más larga del dial Ahora veintiocho minutos, vamos a ir cerrando la charla con, con Bárbara en función de resumir todo lo que escuchaste de un disco que necesita kilometraje, uh -huh. que vas a intentar a salir a defenderlo de arriba del escenario uh -huh. en todas las fechas que, que tenga tu agenda, y te quería preguntar si teníamos más o menos armadito sí. ese ese diagrama, dale. Sí, bueno, toco este sábado Muy bien. en el Quetzal, acá en Palermo, en la calle Perfect. Guatemala, 4.000 eh, bueno, y pico. Corazón del barrio de Palermo. Sí, eh, junto a Cecilia Bernasconi vamos a estar, ella es otra música. Sí, sí, la tuvimos y, acá hace ah, poquito. Ah, estuvo acá. Y sí, sí, sí. que eh, somos eh, viejas compañeras de Mirá. estudios de conservatorio y... Después, bueno, no nos vimos durante un tiempo Y ahora justo coincidimos acá en esta fecha Muy bien eh, Cada una va a presentar su, su repertorio de disco Que estamos presentando cada una Por su lado, ella con la guitarra Yo con sí, el piano sí. Y algo juntas vamos a tocar también Y el 21 de noviembre En un mes, más o menos Un mes y un poco más eh, Voy a tocar con mi banda completa Con el Favoriti Quartet En La Oreja Negra en, También en Palermo, Uriarte y Córdoba Eh, y esa va a ser La presentación Digamos más, más oficial Acá en Capital Porque estuvimos presentándolo Pero en Zona Sur Que es de donde soy yo eh, Zona Sur de Buenos Aires eh, Así que bueno 21 de noviembre Ahí en la Oreja Negra eh, Y bueno Tengo también Algunas Algunas fechas con, Compartidas Así con Con amigas Que Que El 25 de octubre Voy a tocar en un lugar Que se llama Señor Duncan En sí, Almagro sí, claro. Eh, también el, el... Ay, se me fue la fecha El 23 de noviembre también Pero bueno, como las fechas oh, más grosas bárbaro. que tengo son estas Este sábado, sí, el sí, 21 sí. de noviembre eh, Y bueno, ahí estamos, tocando No bastante, deja de sorprenderme todo ese, todo ese recorrido que planteaste en cuanto, en un minuto <risas> y, y saber perfectamente que, que cuando yo vaya al diario ese día no lo voy a encontrar Y eso es lo que a mí... Realmente es, mi, es mi gran preocupación de este momento, ver cómo hay tanto talento dando vuelta y, y hay una, una, una especie de política de, de invisibilización que es muy compleja de, de sortear. No obstante, bueno, para eso estamos, para eso están las redes sociales, para eso está la posibilidad programa? concreta de, de que, como decías vos, con un clic en un segundo haya miles y miles y miles de personas que se enteren sin la necesidad de, de pasar por esos filtros, pero... No deja uno de darle bronca que haya un movimiento cultural tan potente en las entrañas uh -huh. de la ciudad y del país, como bien vos agregabas, y que cueste tanto mediatizarlo, cueste tanto. Uh -huh. ¿no? Era un poco lo que charlábamos el otro día con, con Cecilia cuando presentaba Fulgor, uh -huh. y decíamos, bueno, ¿y esto cómo hacemos para que esto suene? Y es la misma pregunta para vos y para absolutamente para todos. ¿Cómo hacemos para que esto suene? Y bueno, nada, es la pregunta así sin respuesta y hay que darle para adelante Totalmente, si nada caso, más, yo, yo te que todo se nos vaya en la pelea que la vida se nos vaya en la pelea Totalmente. no conocemos el resultado pero vamos a, hay que vamos a salir a pelear uh -huh. vamos a salir a pelear Barbara, gracias por haber venido gracias muchísimas gracias uh -huh. bueno, a saber de toda tu agenda a que tengamos pretexto, el pretexto justo para, para estar programando tu disco cada vez que, que tenemos algún dato sobre, sobre alguna fecha, sobre algo Y, bueno. y a seguir peleando porque bueno de eso se trata sí. de talento y a Estamos seguir peleando vivos. gracias por haber venido una vez más gracias a vos. estuviste escuchando a bárbara Gilles estuviste escuchando a carpediam Mariana pasó por Prohibido Amanecer. Gustavo Campana, de 0 a 4. Prohibido Amanecer. En el déjà vu de esta noche trajimos dos percusionistas, dos voces femeninas, dos alumnas de Mariana Baraj. Arrancamos con Milagro Torresilla.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 Soho blanco manzana Si me quiere mucho poquito nada tranquilo queda mi corazón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 No nada tranquilo queda mi corazón. Cogojo de toronjil cuando me aumenten las penas. Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas Heredarás estas flores, ven a curarte con ellas Para mi tristeza violeta azul, azul. la abelina roja pa' mi pasión, pasión Y para saber si me corresponde de un blanco manzanillón Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo, queda mi corazón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 Este, gauchesca nuestra sí, sí, claro. De una manera muy natural Muy uh -huh. espontánea y, y, y, muy, este, y muy enseñada Desde nuestra casa también Para decirte Cuánto te quiero Salí con destino A la picada Y en el camino Tu linda cara Pintada el sol Olor a hierbas En la mar. Viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Crucé por aquel puente sin saber nada y alegremente alguien allí me aguardaba y sonrientemente se transformaba como bella flor. Cielo se bañaba en el lado grito la floresta se vestía de fiesta como vos y yo. Yo soy Ranchito pobre, poquita plata, pero qué importa si en la picada tengo mi amor. Olor a hierbas en la mañana, yo de chamberbo y de alfargatas, viendo el paisaje de la picada, pensaba en vos. Se por aquel puente sin saber nada, la alegre alguien así me aguardaba, y sonrientemente se transformaba como veja flor. El agua murmuraba bajo el puentecito, diciéndose el bañaba en la aurorín, y toda la floresta se vestía de fiesta.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 sol porque yo tanto la quería solo que de ayer se fue mi gran amor herido el sol guardo su luz apresuro la tarde y se quedó escondido 7 mi dolor por eso no quiere mi Vuelco a llorar, vuelco su luz. Siente mi dolor, por eso no quiere mirar. herido esta llorando esta guardo su luz. Seguiré buscando en otros brazos un poco de amor, para entregarle todo lo que he despreciado. Tu corazón amaneceré sintiéndome otra vez querí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 Tu voz de niña para conquista, hoy me trae recuerdos y me anuda la garganta, canción que ayer me regaló tu suave voz. Hoy me trae recuerdos y me anuda la garganta, canción que ayer me regaló tu suave voz. Y de seguir que no estés me arrancaré del pecho todos los recuerdos volver a empezar con alguien que no me abandone he de seguir aunque no estés continuaré volver a empezar con alguien que no me abandone he de seguir aunque no estés continuaré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 para mostrar eso, ¿no? Sí, sí. Pero fue, la, el abordaje fue natural, digamos. Uh -huh. Ahí estás escuchando a Milagros Torresilla, una de las dos que vas a escuchar esta noche por segunda vez. Las dos, percusionistas, las dos, voces femeninas, las dos, discípulas de Mariana Baraj. Tiempo de noticias, faltan seis para las dos. ...y 50 en 7.50... ...Argentina Avanza... ...Derecho a la Información. Hora 1, 55 minutos... ...humedad 63%, temperatura 18 grados, 9 décimas. El gobierno acordará con empresas... ...para levantar juicios en el CIADI... ...se anunciará un acuerdo con 5 compañías... ...para pagarle alrededor de 500 millones de dólares... El objetivo es que levanten las demandas que éstas poseen contra el país en el Tribunal del Banco Mundial, que tiene como objetivo solucionar controversias comerciales, y otro tribunal dependiente de Naciones Unidas. Para el pago se aplicará una quita y el desembolso se hará en bonos soberanos, que podrían ser el Bonar 2017 y Bodén 2015. Martín Insaurralde acusó a su par de tigre de buscar pretextos para no debatir. Fue al encabezar un acto en Vicente López, donde dijo haber sentido una envidia muy grande al ver el intercambio de opiniones que protagonizaron los aspirantes de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el candidato a diputado del Frente para la Victoria dio detalles de lo que hizo en la localidad bonaerense. Vecinos y vecinas de Vicente López de la tercera edad que vienen haciendo un trabajo, cada uno de sus instituciones, charlar con ellos, contarles los grandes logros que vino haciendo este gobierno durante todos estos años, ir pensando siempre en futuro, hablar de la agenda del futuro que nos ha costado mucho conseguir esta movilidad jubilatoria, poner en pie al PAMI, todas las asignaciones que tengan que ver con nuestro abuelos y, y principalmente escucharlos porque aprender de su sabiduría, de su experiencia para nosotros nos fortalece como dirigentes políticos para seguir aplicando el día a día, que tiene que ver la verdad y el conocimiento de ellos en la resolución de problemas a diario. El gobierno intimó a Movistar a restituir inmediatamente el servicio a todos los usuarios afectados. El Ministerio de Planificación informó que exigirá que tome todas las precauciones necesarias para evitar la reiteración de estos inconvenientes. Además, el titular de la cartera, Julio De Vido, instruyó al secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, a que intime a Movistar a que brinde en un plazo no mayor a 48 horas un informe técnico sobre la situación para analizar la responsabilidad de la empresa. Deportes. Uruguay agotó sus entradas para el partido contra Argentina. Los hinchas uruguayos compraron todas las localidades para el encuentro del próximo martes en el Estadio Centenario, donde el equipo charrúa puede sellar su pasaje a Brasil 2014. En total se vendieron las 54.000 entradas disponibles, de las cuales 30.000 fueron vendidas en el primer día de venta. Más de 600 jóvenes participarán en los Juegos Panamericanos Buenos Aires 2013. Los chicos discapacitados de entre 14 y 21 años, provenientes de 17 países de América, participarán de la competencia que se desarrollará entre el 13 y el 20 de este mes. Además de los 600 participantes, se estima que otras 900 personas llegarán a la Argentina como acompañantes, médicos y entrenadores de cada delegación. Humedad 63%, temperatura 18 grados, 9 décimas. Tatiana Kuznick.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 Gustavo Campana empieza de cero y hasta las cuatro En AM750 Quizás lo conozcas por H Posiblemente por Bayanosky Bazán Bueno, vamos a hablar con él sobre cómo se llega a señal de prueba Como siempre decimos Vamos a buscarlo abajo del escenario para saber por qué canta lo que canta arriba Pero antes te lo presento a través de sus sonidos Музика А я це Дякую Cristian, gracias por venir, no, buenas gracias. noches Bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por invitarme Siempre estar de noche y en la radio Es un buen programa Es un mundo aparte, sí, ¿no? es es. Un mundo aparte. Bueno, a ver, ¿por dónde arrancamos? Porque por encima de, de que, bueno este, Uno siempre tiene ganas de que cuentes tu historia Para poder entender mejor Qué es lo que pasa arriba del escenario Recién charlábamos fuera de micrófono Sobre este, este regreso de la canción Casi como género Sí ...que es la defensa de una historia en tres minutos... ...en cuatro minutos, ¿no? Eh... Sí, cada vez más largo, ¿no? Hay una tendencia... Eh, está muy bien... <risa> Hay una tendencia está que las canciones bien. son cada vez más largas... Que... Pero que genera que yo te pueda llevar silbando... ...en el colectivo, sí, claro. en el subte... ...que me acuerde muy rápidamente de un estribillo ...que lleve... ...no sé, este, en mi corazón... ...alguna canción que me puso frente al espejo... ...y digo, mira, a este tipo le pasó lo mismo... ...todo ese tipo de cosas que ha, han generado las canciones a lo largo del tiempo, no sé, de los Beatles para acá sure. cualquier cantidad. Y ni hablar de, de, de otro tipo de géneros... que se abrazaron a al formato canción, como el, como el tango canción, ¿no? cuando hablamos de del tango que nace más del corazón, este, de, de, de Mansi, de Cátulo y, y que le habla de amor a, a la mujer. y lo hace a través de una canción, no cabe ninguna duda. Ahora Eh, ¿Esto es tan así? ¿Es, eh, ¿Es una hipótesis chiquitita la que tiene uno? ¿Está volviendo la canción? Eh, yo creo que hay, hay evidentemente hay una, una valoración de, de, del cantautor. Yo uh -huh. me, me encuentro con muchos colegas de la música que dice ¿y vos qué haces? Soy cantautor. Está muy bien. Y bueno, yo a veces digo lo mismo, soy cantautor. Claro. Aunque por ahí el cantautor está, uno se imagina otro tipo de... De definición o, o digamos que es una definición Que responde a otro tipo de músico Un cantautor lo veo más con una guitarra Y con determinadas melodías Y determinadas canciones Pero siguen siendo sí. canciones Sí, hablábamos, eh. mira, justo antes Con, con Bárbara eh, ¿Quién? Dylan eh, ¿Quién? Serrat En otro formato Totalmente sí, distinto Claro, claro, claro. León Exacto eh, Es como que tenemos El formato del, del cantautor Como el juglar Que viene a documentar su tiempo Sí. a plantar una. sí, también hay, hay un fenómeno que yo veo que tiene que ver con circunstancias, ¿no? O sea, o tenés una banda o sos cantautor. También a mí me es. ha pasado que ah. yo desde los 20, <risa> que yo, desde la primera guitarra eléctrica que tuve, que fue a los 19 años, sí. eh, traté de, de formar una banda y. y, y trascender en el rock, ¿no? que no lo conseguí por suerte. Eh. Pero la, mi última experiencia fallida de banda me llevó a decir, bueno, A ver, si cada vez que yo formé una banda era para hacer un proyecto donde yo proponía letras y músicas sí. de las canciones. Uh -huh. Bueno, evidentemente yo puedo hacerlo igual, con la banda o sin la banda. Sí. Es muy difícil que a medida que va pasando el tiempo formar una banda. También uh -huh. hay circunstancias que, que lo hacen más complejo. Entonces, bueno, terminé adoptando casi por una necesidad la, la posición de o la condición de cantautor, porque bueno, soy el compositor de mis canciones, las puedo tocar con la sí. guitarra, sí. o las puedo tocar con la banda como suena en el disco. Seguro. Eh, me gusta más con la banda, igual. Sí. Pero por sí. cuestiones a veces de, del lugar en donde tocas, o de, de cómo armás la movida, sí. yo voy con mi guitarra, como va a ser mañana, que toco en Los Chisperos, después te cuento más de Sí, claro. Este, y voy a tocar así, voy con mi guitarra, con esta que ves acá, y nada más. Y son las canciones, eso es lo que tiene una canción. Yo claro, no las, las puedo tocar. Sí, claro. Una vez yo escuché a alguien decir una folclorista decir eso. Una canción tiene valor cuando uno la puede tocar solo con la guitarra. Y bueno, sí, es cierto. Claro. Es un relato en distintos formatos. Eh, primero el periodismo, después la música. Primero la música, después el periodismo. Primero la literatura, después la música. M mira. Y después el periodismo. Muy, ah, muy en el final. Sí, sí, sí. Pero de las tres cosas era lo que me permitió. Trabajar y tener un, un salario uh -huh. Pero... ¿Cuándo comienza toda esa historia con la literatura? Y muy temprano Yo empecé a escribir este, unas pequeñas rimas a los 7, 8 años Mirá Y mi mamá las guarda pues Yo le prohíbo que las muestre eh, El otro día me dijo Victoriosa las encontré Muy bien también bien. Bien, bien, mamá Y después en esa, misma, en esa misma etapa También la vocación por la música con lo que podía, hasta que me compraron una guitarra y ahí, y ahí arranqué. Uh -huh. Y el periodismo vino mucho, mucho tiempo después, cuando yo ya estaba en mi, en mi senda rockera y estaba interesado por documentar justamente una, un, una cuestión que estaba haciendo de música y no tenía cómo y me incliné por la fotografía, a tratar de uh -huh. aprender a, a hacer fotos sí. para documentar eso, pero me enganché y me, me entusiasmó la fotografía como una... ...como una posibilidad de trabajo... ...y a través de la fotografía entrar en el periodismo. ¿En qué punto se une todo eso? ¿En qué punto de tu canción se une todo eso? No sé, yo veo mucho las cosas en imágenes... ...lo que pasa es que después de, la, después, de la, después de la... ...después de la fotografía... ...cuando empecé a escribir... ...me alejé de la fotografía de una manera... ...incluso hasta medio con bronca... ¿no? ...como que yo sentí que en la fotografía... ...no podía hacer nada más... ...tenía un piso que me, me estaba torturando... Y cuando vi que podía escribir, redactar notas, ahí traje todo mi bagaje de haber escrito eh, rimas y cuentos anteriormente y, y empecé a, a profundizar ese, esa beta. Y después en la literatura sí tengo una cosa muy cinematográfica, muy en imágenes, que lo, los, los que han leído cosas mías me dicen eso. ¿no? Se, se lee y se ve. Y yo creo que por ahí debe andar también la cosa. Ahora, en la música no sé cómo se emparentan porque... A mí me cuesta mucho escribir las letras. Y, y lo que yo escribo en letras es muy distinto a lo que escribo en prosa. Qué Entonces, vaga. Eh... Porque hacías todo un recorrido que parecería que justamente la letra por ahí es lo más fácil de la historia, ¿no? Sí, sin embargo a mí es lo que más me cuesta. Claro. Me Mira. cuesta muchísimo. Algunas letras me salen... ¿Te cuesta meter la historia en el formato... En esa métrica sí, que se ajusta la música... En las canciones yo digo cosas distintas, ¿no? Mm. De lo que digo, por ejemplo, en un cuento o en una novela Que, que, que me intereso por profundizar en la historia de los personajes y, y en la historia en sí, en la acción de la historia Y en una canción por ahí me va más una, una descripción de cosas que pienso, cosas que veo Hay mucho primera persona en mis temas Y en mi literatura no oh, Es más, bien. trato de evitarla Muy bien Y de hecho, cuando hay primera persona en la literatura, no es uno, en definitiva, es el personaje. Que el personaje en el sí, punto claro. es uno, uh -huh. pero no pretende serlo. Por ahí en las canciones... Es el que habla por uno. Quizás en las canciones sí hablo por mí, claro. en casi todas las que sí, claro. hablo en primera persona. Sí, sí, sí. Y ahí hay una dificultad que una vez, ¿sabes qué me lo dijo Miguel Mateo? Me dijo, A ver. Me dijo le estaba haciendo una entrevista, porque por esto del periodismo uno también se vincula con mucha sí, gente. Claro. Y puede, tiene la posibilidad de compartir, por ejemplo, entrevisto a un músico y por ahí termina la nota te y tengo posibilidad sí. de compartir cosas de sí, sí, esa sí. música. Y me dice, y bueno, evidentemente tu escritor eh, comprime a, este, o, o acosa o acorrala de tal manera a tu letrista que, no, bueno. que te hace bueno, generar esa dificultad. Una dificultad que en el momento que tuve esta charla, que fue hace muchos años, yo estaba paralizado en la música directamente. O sea, estaba en una de mis etapas de abandono de la música y tuve varias. Y yo creo que debe haber algo de eso, o sea, yo no, no me permito muchas cosas, o sea, tengo como demasiadas leyes, ¿no? Uh -huh. Esto no, esto no, esto no, de este tema no, de este no, y bueno, también eso tiene su costo, ¿no? Qué bárbaro, bueno. qué interesante, bueno, como siempre decimos, son 10 minutos de charla y ya más o menos te aparece un perfil para poder entender perfectamente por qué Cristian canta cosas como esta. ¿Qué son las noches de Fogón? Oh, las noches de Fogón es un espacio que, que yo hago en un programa de Radio América en el que estoy los, los, las trasnoches de los miércoles, ya serían los jueves. Claro. ¿no? Nosotros que estamos en la... Tenemos lo, muy claro de qué hablamos. Hoy es jueves. Padre. Hoy es jueves, pero, claro, claro. Algunos dicen viernes, pero no. Ah, yeah. y, y bueno, estoy ahí los miércoles, a, un poco más temprano, a la una, arranco yo el programa, arranca a las doce como este programa, ahí con los amigos Martín Piqué y Javier Bógel y yo venía participando de ese programa hacía un tiempo y este año bueno creé ese ese espacio que era las noches de fogón que voy con la guitarra y toco algún tema de fogón como decimos que es algún tema del cancionero los que estaban en la toco y canto los claro. temas los temas clásicos que ya hay otros nuevos ¿no? que sí, se han sí, incorporado sí. porque pasa el tiempo que generalmente a ver cuando uno los nombra casi los está este desde algún lugar se los subestima ¿no? como que esa claro que sabemos todos las que sabemos todos es parte de de no sé de una canción que que por distintos motivos eh, termina siendo parte del inconsciente colectivo ahora por distintos motivos esas canciones ganaron un cachito del del corazón de, ¿Sí? de cada uno de nosotros y hay artistas que entregarían toda su obra por cantar un cachito del corazón de la mano de una canción. Porque Así que, cante, corea en sus melodías no, en la cancha. No es para subestimar tanto no, no, es para nada. La, canción de, la canción de Fogón. Así que llegás con tu guitarra y lo que haces es, bueno, vamos a recordar juntos. Claro, y bueno. entonces, bueno, generalmente llevo algunas propuestas, a veces en, en los muchachos en el aire dicen, bueno, ¿por qué no tocas tal tema? Y me agarran desprevenido y, y chapuceamos un poco porque es un Fogón y en sí, el Fogón, no, viste, no. los acordes hacen pasar por otros y, y hay <risa> como... Como un juego que, que está ah, el permitido... El fogón está en la intención. Ya, está la intención ya, hay, claro. hay, hay ciertos permitidos, aunque yo trato de que, suene, de que el tema suene y que suene entero. Y lo que hago también es invitar a músicos que por ahí están tocando, promocionando un disco, o sí. tienen ganas de ir a un programa a contar su historia y pasar su música. Uh -huh. Los invito a que participen del fogón con algún tema que yo trato que los de los distancia de su, de su obra, si me viene un cantor de tango que cante algo de serati, si claro, viene muy un, bien. un cantor de rock que toque que cante claro. algo más folclórico, qué sé yo, uh -huh. esa, esa idea, y a ver supongamos que estamos en Noche de Fogón, que estamos uh -huh. en Radio América sí. y y bueno y de repente aparece ese momento del programa donde la cosa es ir al pasado y buscar algo que todos llevamos en el corazón, por ejemplo yo creo que esto lo tiene que conocer todo el mundo Acabo de llegar, no soy un extraño Conozco esta ciudad, no es como en los diarios Más allá Dos tipos en un bar, se toman las manos Prenden un grabador Y bailan un tango De verdad Y yo los miro sin querer mirar Siendo un faso para despistar Quedó piola y empezó a pensar Que no hay que pescar Dos peces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el colón. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar dos peces con la misma red. Los prejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos peces con la misma red. nos visitaba Leopoldo Deza, tecladista del trío de, de Lito Nevia sí. y, y él decía: ¿cuánto tiempo más habrá que esperar para considerar que gran parte de los padres del rock nacional, Charlie, Lito, Spinetta, son folclores? Claro. <risa> porque él decía sí, sí. a ver cuántas veces Pero silbaste es el folclore ¿no? claro, cuántas veces eso? silbaste una canción de Spinetta ¿Cuántas veces tarareaste una canción de Lito? ¿Cuántas veces cantaste una canción de Charlie? Bueno, sí, claro, es cierto Poner la cosa en valor y decir Es parte de ese folclore urbano Que tiene que ver con nosotros desde hace medio siglo Y vos, fíjate los tres, los tres nombres que vos mencionás ¿no? Que son tres pilares Y podríamos nombrar y unos y, y muchos más, ¿no? Claro. Pero Charlie Espineta y, y Lito Nevia Son unos compositores increíbles Sí, sí, eh, sí Riquísimos Eh, amplísimos sí, en, sí. En, en su en su en su concepción armónica no en, en la estructura de sus canciones y sin embargo tiene esto vos te podés silbar una canción claro. y le eh, vas a tocar el capitán beto y decís y ese acorde inicial es un monio no sabes ¿Qué, qué es y pero no importa pero la melodía la sabés claro, totalmente. y eso bueno es un mérito también pero y además con el flaco el valor agregado De eh, cuánta gente que canta sus letras Y cuando vas a desgranarlas Los enfrentás a un jeroglífico, ¿no? Sí. Porque tiene eso, ¿no? Esa poesía críptica en cuanto al mensaje claro. Pero que es deliciosa para llevar en, en sí. la voz Y pasa algo genial, ¿no? Si lo hace otro... Es, ah, de raíz sí, es absurdo. si lo hace otro es absurdo, es absurdo. Cuando el, el logro de, de, de Capuzotto haciendo el personaje sí, de, claro. de Luis Almirante Brown Perfecto. es eso porque se es pone en absurdo una cosa que es absurdo en Luis Almirante Brown y en Espineta no es lógico ¿Cuál es, cuál es, ¿dónde está el cambio sutil para que la letra del flaco no sea absurda. Totalmente. Es, es, Totalmente. No sé, no, no, no, no sé dónde está la clave. Yo, eh, no, yo no creo que cuenta. está en él nada más, sí, sí, ¿no? Sí. En, que, en que todo pase por sus manos. Así. Y ahí todo cobra sentido. Cuando pasa por otras manos, qué sé yo, es complicado. Pero es cierto, es él. Es él, no cabe duda. Y otro tipo de compositores fueron Lito y Charlie, más llanos inclusive. Este... Con, con poesías este, más directas y, y sin intermediarios en algunos casos. Hay etapas de Charlie cantándole a la censura López Reguista, cantándole a Martínez de Oz, sí, sí, que realmente no tienen ningún tipo de, de, de paralelo en ese momento de, del rock nacional y merecen que cada una de esas canciones algún día sean consideradas folclore urbano, sean consideradas... Parte de nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Con un sello mucho más, más este, entrañable que algo distante como rock nacional, aunque ya rock nacional es lo llevamos en el, en el ADN, ¿no? Es una sí. avenida tan ancha que entra. No, y es interesante, vos entras a Wikipedia y dice rock nacional. En Argentina sí. es el rock que se hace con tal característica, ¿no? Sí, donde entra desde el reggae y ha trascendido que la, la la el concepto rock nacional es el rock argentino en en alguna sí, sí, en claro. algún sector, en la, en la región por lo menos. Como un como dos palabras que no tienen traducción. Sí, sí. Salvo, bueno mirá, te lo tengo que contar, tenés 10 minutos porque si no, claro. no no hay forma de que lo entiendas sí. ¿Cuánto Beatle hay metido en, en tus canciones? Muchísimo, pero por ahí no suena tanto eh, Más que nada el concepto Beatle, el lo, concepto que, Beatle. lo que un gran bueno. músico que también quiero mucho este, y, y he tomado mucho de él que es Jaime Ross claro. eh, de, Dice, eh, el, ¿cómo es que le dice? ¿el dogma? No Eh, bueno, un... un, un Pero usa, podría ser el dogma. Sí, ¿no? sí, el, el dogma Beatle o, o la doctrina Beatle, Usa, usa, usa un, un concepto así. Claro. Eh, el credo, ahí está, claro, me acuerdo, como el, un mandato. El credo Beatle. Está muy bien. Y, y en ese sentido, bueno, la, la lógica de canción creo que, que se los debemos a ellos. Yo creo que la música moderna, el otro día escuchaba un productor, este, Edu Schmidt, que decía, la música moderna le debe todo a los Beatles. Uh -huh. yo, y yo estoy de acuerdo. Sí, claro. Porque no solo tomaron el concepto de la canción y lo explotaron en todo sentido, en todo nivel, sí, sino señor. que además innovaron permanentemente sobre esa estructura. Sí. Y ahí, bueno, yo ese, ese concepto de la canción como estructura la, la intenté eh, tomar para mí cuando des descubrí que ya no podía hacer ni Jimi Hendrix con la guitarra, ni Spinetta con las letras <risa> o con las composiciones. Y dije, bueno, vamos a lo simple. Y, y me referencié a los Beatles, pero quiero aclarar que no es porque los Beatles sean simples, sino porque los Beatles tenían la capacidad de, de hacer parecer simple lo complejo. Sí. Y ahí, bueno, las, las voces, los trabajos vocales, me, me interesan mucho. Sí, o sea, sí, sí. En los Beatles hay trabajo impresionante con eso. Y ahí yo trato también de tomar eso, el trabajo del bajo, el bajo que es un instrumento hermoso, el bajo uh -huh. eléctrico sí, claro. y que en los Beatles estaba muy muy trabajado, realidad, porque realidad, Paul McCartney no. era lo último sí. que grababa, porque él quería trabajar Paul McCartney era no un guitarrista claro. esto es importante decirlo sí, sí, sí. porque en las historias de las bandas ¿quién agarra el bajo? Claro. cuando no hay un bajista ¿quién agarra el bajo? y el guitarrista que se inmola y agarra el bajo por la banda es un héroe está muy bien. y Paul McCartney fue un héroe y dijo está bien, yo agarro el bajo, lo hago por la banda Hay que bajarse de la guitarra. ¿eh? Uh -huh. no, no, no es poca cosa. Sí, claro. pero, pero dijo, bueno, yo agarro el bajo, pero no voy a ser sí. cualquier bajo. Lo que pasa es sí. que por ahí, teniendo a Harrison, este, era como que... Eh, sí. Era una invitación a bajarse de la guitarra. No, sin duda. Y, y está muy bien la lección que, que el tipo tomó, más allá de que después fue un absoluto multiinstrumentista, ¿no? Porque después se sube sí, el sí, teclado, sí. Sí, se sube... Sí, a... por supuesto. Sí, ella tenía una formación igual básica musical. Ahí me me me, me parece más admirable lo de Lennon, aunque por ahí sin tener mucha formación, la misma práctica, la misma dinámica de estar tocando también si tenés un poco de oído, te lleva sí, a incursionar otros de instrumentos. Hay instrumentos más difíciles que otros, pero sí, el, sí. el piano en una, en una, en un trabajo básico, en una ejecución básica, y no como tocaba Bárbara, que me, me, me pareció este me quedé fascinado por cómo tocaba y cómo se complementaba usando efectos y demás, sí, sí, claro este pero en algo más básico como lo que llegó a hacer Lucian Lennon con, con sus temas eh, un músico puede llegar a hacerlo, sí, yo no sobre, lo he logrado todavía. Sobre todo en no su etapa solista, claro, claro, sí, claro. claro. Totalmente. Y el piano para componer además es más amigable, ¿no? Sí, es sí, cierto, sí, otro clima. Sí, sí. Contra sea, no, atmósfera. el piano es el mejor instrumento que hay sí, seguramente, claro. pero... Sí. Y ahí, bueno, volviendo al tema, lo que preguntabas, me parece que pasa por ahí la, la intención y, la, y la, la innovación. Desde los Beatles, desde el año Rigby, todo sí. el mundo quiso hacer un tema con violines y cuerdas. Sí, es cierto. Yo lo tengo. Sí, sí, sí. Está en señal de prueba el disco con cuerda Sí, pero además si ven los arreglos de, de cualquier grupo En cualquier punto del planeta Desde el 67 Seis para acá eh, Los tipos Instrumentaron que eso era el camino Vayan a saber para qué Para suavizar lo áspero para, sí. ¿no? y, y el arreglo de cuerdas Terminó siendo El arreglo sí, Rockero, sí. beat, o lo que sea, hasta metalero, claro, claro, claro. casi por excelencia. Sí. Es como una suerte de, de instrumento para tomar las fieras. Para... Pero, digamos, aclaro también que no es, cuando yo te dije al principio, no se escucha tanto el tema Beatles, se escucha, pero no es la intención final. Sí, claro. Y una cosa que hablábamos fuera de micrófono, que yo te decía, eh, es lo que me sale. Sí. Y me refería a que uno tiene una idea de lo que quiere hacer, Y esto me pasa también en la literatura. Y después, depende de mi formación, de mi estado de ánimo, de cuánto le estoy poniendo a ese trabajo. De la vida exterior a ese trabajo, de tu de, vida. De mi vida exterior e interior, claro, este, claro. y la vida interior de ese trabajo también. Y que, Y no sé cómo está posada la luna esa noche. Tal cual. Y después sale un resultado que bueno, es, ya es otro, algo diferente de lo que uno por ahí pensó. Y... Entonces eso es lo que se escucha, sí. eso es lo que vale, sí. no lo que yo quise hacer. Yo quise hacer algo Beatle y me salió lo que estábamos escuchando, claro. que por ahí no es Beatle. Sí, sí señor, sí señor. Quiero escuchar algo más del disco y después me vas a contar, bueno una vez que tenemos esa cosita redonda que gira, repleta de temas, repleta de, de, de poesía, de sueños, ¿qué hacemos? Y podemos poner, este, si querés eh, Ya que hablamos de temas con arreglo de cuerdas El Dale. que lleva arreglo de cuerdas Se llama Inquieta América es el 4 Tema 4 entonces de este trabajo Que se llama Señal de prueba Y que yo quiero después preguntarle A Cristian, bueno ¿Qué hacemos una vez que esto está en la mano? ¿Golpeamos puertas? Hmm. ¿Vamos <risas> al escenario? ¿Cómo hacemos para que esto suene? Golpeamos mucho América sacar inquieta america al sur del mar la intrania america en la cima del cielo todo siempre hacemos, Cristian, para que esto suene donde tiene que sonar? ¿Cómo hacemos para y que...? Y trabajando mucho y pateando mucho y tocando, gastándose las horas de sueño eh, y la garganta... Donde entonces, sea. Donde sea. Y es complejo. No es fácil. No es fácil. Eh, uh -huh. Y yo creo que hay condiciones, eh, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, como para que eso se pueda poner en práctica o sea, no se puede poner en práctica, pueda funcionar sí. en un nivel de, de, de expectativa mínimo, ¿no? uh -huh. pero también a la vez son condiciones un poco contradictorias a veces. O sea, a ver. Y lugares para tocar está lleno, pero en Buenos Aires yo creo que por un problema de saturación de, de, de oferta, hay una, una saturación de la oferta musical muy grande, o sea, hay muchos músicos sí. con muy buenas propuestas, y otros por ahí no, pero pero hay, hay muy buenas propuestas en en cantidad. Sí, claro. Y eso hace que por ahí desde los lugares donde se los puede dar espacios para tocar se le pierda el valor a a esa propuesta musical. Entonces, no hay mucho interés en que al músico que esté cómodo, que que vaya gente, total te dan el espacio bueno, arreglate, claro. si no si si no traes tanta gente no no me sirve, hay otro atrás que va a traer dos personas más eh no hay como una un entusiasmo compartido de, de de muchos lugares esto no quiere decir que todos porque hay no hay que hacer ser injustos con algunos que por ahí sí tienen una idea más más este eh, más cercana a lo que vale la, lo que representa la música y el valor que tiene pero en general pasa eso yo he tocado o he ido a tocar a un lugar que cuando llegué estaba en obra que yo, y estaba anunciada a la fecha ¿y cómo puede pasar eso? Bueno, porque no, le, no les importa mucho Nada. lo que pase claro. lo único que les importa es que se llene el boliche y la barra venda pero también para que un músico tenga un público suficiente para llenar un boliche y que la, banda, la barra venda tiene, que ¿tiene que haber un trabajo previo claro, que, hay que, que, hacer, una mano. que hay que hacer y que todos tienen que poner una parte pero bueno, es así, es un trabajo de hormiga eh, no sé si tiene tanto que ver con, con la calidad de la música más Más allá de que uno trata de hacer música de calidad y le sale lo que le sale, como hablábamos antes, eh, y después eso ya lo juzga el que escucha. Uh -huh. Pero más allá de eso, digamos, tiene más que ver con, con otras cosas, con que se den otras, otras condiciones. Y con un disco así, en un momento donde la historia de la industria discográfica está pasando por una etapa completamente diferente a lo que era antes, en la época que hablábamos, que los discos se vendían por miles y, y miles sí, cientos exacto. de miles. Ahora... La industria discográfica está reducida a, a pequeños polos de inversión de, de negocios mucho más concretos y más... Sin ánimo de, de, de, de criticar a nadie, digamos, Violeta, por ejemplo, es un ejemplo sí, de esto. Claro, ¿no? Es decir, sí. un, un producto musical sí, con claro. sus valores o no, digamos, pero que apunta directamente a un público casi cautivo, ¿no? Sí. Y donde tiene una inversión millonaria para que funcione. El producto funciona porque está bien hecho. Porque hay un talento, por lo menos la chica canta bien, los músicos tocan bien, está bien hecho el producto. Entonces tiene una inversión que, que permite que eso crezca. Claro. Ahora el resto estamos editándonos nuestros propios discos y bueno, creciendo en la medida que se puede. Uh -huh. No es un lamento, digamos, esta es la realidad mira, de la mira, música. Es sí, si sí, sí. eh, A mí es más, a mí no, eh, es más, en lo personal, a mí mucho no me preocupa, Porque yo lo que quiero es, para, es tocar para 30, 40 personas, digamos, no, no pretendo más. Si después se da una cosa más masiva, no, no me preocupa. Y es lo que he tocado. He tocado para 20 personas, para 100, para 40. Digamos, es una fluctuación que se va dando sí, señor. y que se va creciendo a poco. Pero me parece uh -huh. que tiene que ver también con esto, ¿no? con cómo está moviéndose hoy la industria discográfica Y es que no invierte. La industria discográfica está muy reducida. Sí, no, hay, sí. no hay grandes inversiones. De hecho, las coproducciones solamente se basan en que un productor o un sello... Pone la estructura del sello o la estructura de la producción y nada más. Y el artista se, se financia la, pro, la propia obra. Claro. Tiene sus pros y sus contras, pero esa es la realidad en la que estamos trabajando hoy. Los sí, músicos, sí, sí. ¿no? sí, claro. Es como que no hay alternativa tampoco. No, no, no. Pero por otro lado hay una cosa interesante. Eso hace que muchos músicos produzcan su propio material y, y bien hecho, esto da algún rédito o alguna posibilidad de pensar la cosa en términos semiprofesionales al menos. En uh -huh. esto lo, lo, los chicos de UMI, de la Unión de Músicos Independientes, que, que han hecho un laburo... Bueno, hoy se, se anunció la creación del Instituto sí, de la Música, por, que salió por la Ley de Música, es un logro de UMI. Después eh, de eh, mucho tiempo. Después de mucho tiempo. tiempo. Y, y ellos tienen muy claro cómo, cómo esta realidad y cómo hacer que esa realidad no sea beneficiosa a los músicos, y, y está bueno, yo, una de las cosas que hice en los últimos tiempos que fue asociarme a UMI, y me parece que, que en términos de la música es una de las mejores cosas que hice, sí, claro. este, y ahí, bueno, hay posibilidades que se van abriendo que hay que ir estudiando y ver cómo uno se mueve, hay que olvidarse de, de la masividad o, o del sueño del estrellato, eso lo tenía a los 20 años igual, hace... Se me pasó ya Está muy bien. Está muy bien. Hace mucho que no tengo 20 años Antes te, te pedía eh, bueno, Que con tu guitarra nos llevaras hasta eh, Noches de Fogón Hasta ese segmento que tenés en Radio América En la madrugada de los miércoles Y ahora te voy a pedir que nos vayamos al futuro Y no? que nos vayamos a la noche De, de, de hoy ¿no? este, En Los Chisperos Hoy voy a tocar en Los Chisperos, es cierto, a la, hoy, hoy, mañana, sí, hoy, viernes, hoy a las 21.30 arranca esto Yo voy a estar en la previa de un grupo que se llama No Tan Lloros, hace música del Brasil Y yo voy a tocar como solista, como en mi versión, cantautor, acústico Algunos temas de señal de prueba y otros que, que suelo tocar, eh, que no, por supuesto no están en el disco Y, y bueno, eso va a ser hoy 30 pesos la entrada, Los Chisperos está en Carlos Calvo sí, señor. en 2.40, acá a la vuelta sí, ¿no? acá la, la vuelta cuadras, sí, sí, claro, que no más. Eh, y el 21 de noviembre falta todavía pero ahí voy nos a tocar sí, en La Sigal esto eh. es en eh, 25 de mayo, 5.97 eh, un lugar muy lindo ya he tocado ahí y nos ha ido muy bien con banda ahí ya Ah, con, la versión, con, este, con la versión más disquera sí sí sí con Lucas Laviana en la batería y Jesús pilón en el bajo y Coti Alcaro en en, en coros y algún guitarrista invitado y un grupo invitado también de, de candombe Fede Tabú que es un músico yeah. excepcional de candombe que va a acompañar con su cuerda de tambores en un tema Qué y bien. va a tocar unos temas antes, antes del show nuestro otra cosa que hemos recuperado ¿no? de alguna manera se van multiplicando los Todo lo que tenga que ver con la percusión, pero ligada sí. al pasado, ¿no? ligada a usos y costumbres que hemos perdido, que tan, tan emparentadas con la negritud que esta ciudad hoy, no sé si reniega, pero la tiene cajoneada. Sí, los uruguayos han ayudado mucho sí, a eso, claro. y, y después eso también dio lugar a una movida eh, en Buenos Aires que, que, que lo puso en valor a un músico que venía trabajando de muchísimos años antes, que es Ariel Prat, sí, claro. y que es un músico también de primer nivel, con quien tengo una amistad y, y que ha grabado un, con su voz en, en un, una parte de uno de los temas del disco, Nos gusta la noche, y él también, él venía como reivindicando el candombe sí, Río claro. rioplatense de muchos años atrás, Y ahora que está este reverdecer, bueno, me alegro que se vea... Está en su lugar. Que se vea, claro, exacto. Está en su lugar. lugar. ¿Qué podemos hacer para redondear la invitación para esta noche? Bueno, eh, puedo tocar un tema así, tranquilito, en el... En, el, en la... ¿Cómo se diría? La condición cantautor. Está muy bien. El tema se llama peatonal, que me recuerda a, a esos veranos de Villa Gesell donde íbamos a probar suerte cuando teníamos bandas de rock Estoy en una mesa de los chisperos, ahí en Carlos Calvo Y de repente pasa esto Un verano de sal El sabor de humedad El calor que nos llega Cuando el cielo no está Y la lluvia nos cambiaba el humor cada vez. Y la noche duró todo enero. Y todavía me arrepiento de olvidarme de vos. Así. los mentir y el alcohol y la tenue amistad un par de viejas loca y aquel blues platonal en la lluvia sabe dejó de cantar y la noche final no se a esos demonios por 20 años más junto al man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 Cristian Vayanovsky Bazán en la noche más larga del diálogo.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 El titular de la AFSCA consideró que hay mucho para festejar a cuatro años de la sanción de la ley de medios. Martín Sabatela destacó el camino transitado desde la aprobación en el Congreso de la normativa e hizo hincapié en la democratización de la palabra. Sin embargo, lamentó que existan monopolios que no permitan que se pueda aplicar en su totalidad. Creo que hay una sensación agridulce en estos cuatro años, porque por un lado está la alegría de todo lo hecho, inmensamente hecho, porque hay un trabajo extraordinario realizado desde distintas áreas, y también, por supuesto, del AFCA, pero del conjunto de las áreas, y también de los actores de la comunicación audiovisual, del sector privado, de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro, del Estado, de todos, que fruto de la ley ha permitido hacer una gran transformación de la comunicación. Entonces hay mucho para festejar de estos cuatro años, y después tener la parte... Triste la parte que obviamente angustia, que es que haya pasado cuatro años de una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional y no se pueda aplicar integralmente en el aspecto de la lucha antimonopólica de enfrentar las concentraciones mediáticas, las posiciones dominantes, que lesionan el mercado de la comunicación, que lesionan la libertad de expresión, lesionan ese derecho a la información y ese derecho a la comunicación. Advierten que las obras del Metrobús no contemplan el impacto ambiental. La organización Propamba denunció que Mauricio Macri anunció la construcción de cuatro nuevos corredores sin realizar los estudios correspondientes y sin llamar a una audiencia pública tal como exige la ley. Nidia Marinaro, una de las representantes de la organización, advirtió que realizarán una presentación en la justicia. Ya está en funcionamiento el Instituto Nacional de la Música. El acto de presentación lo encabezó el vicepresidente Amado Boudou, junto al jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina y el secretario de Cultura Jorge Cosia. El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento de la actividad musical y entre sus objetivos está la implementación de circuitos estables de música en vivo en cada región cultural del país. Pelota. Mostaza Merlo es el nuevo director técnico de Racing. El entrenador acordó su vínculo con la academia hasta el año que viene y pondrá en marcha el próximo lunes su tercer ciclo en el club al que sacó campeón en 2001. Mostaza mostró su alegría por volver a Racing y expresó que espera devolver toda la confianza que hay en él. Para mí es una alegría que Racing me haya vuelto a contratar, eso es una, una alegría enorme. Bueno, ahora hay que trabajar y tratar de hacer la cosa lo mejor posible. Yo creo que Racing tiene un buen plantel, seguramente por ahí que hay que trabajarlo un poco anímicamente, pero bueno, tiene un plantel de grandes futbolistas, por algo hicieron esa gran campaña y bueno, seguramente van a volver al nivel que tienen que estar. Aprevide autorizó almirante Brown a vender 4.500 entradas. Su titular, Oscar Bocalandro, confirmó que la entidad de Isidro Casanova fue autorizada a expender esa cantidad de localidades en el partido del sábado con Independiente. De esa forma, se solucionó el conflicto en torno a los lugares disponibles, lo que provocó la amenaza de la dirigencia de Almirante de suspender el partido. Humedad 63%, temperatura 18 grados, 9 décimas. Tatiana Cusmi. 750 avanza Derecho a la información Raíz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 prohibido amanecer Gustavo Campana hasta las 4 en AM750 Cristian, realmente muchísimas gracias por todo el valor agregado de la charla, no, a eh, que no sea la última vez que te tenemos por acá. Por ahí podemos armar un día una noche fogonera con, eh, con los Soy chicos especialista. de especialista. Hoy de estoy América. con hoy estoy con la garganta un poco, un poco Lurrid, ¿no? Te contaba <risas> que sí, salía de una faringi no sé cuánto, sí, y, claro. Y, y bueno, este Pero otro día podemos estar toda la noche Sí, no, no, no, pero está muy quieras. bueno Eso que estás haciendo en, en, en América Es muy interesante porque No sé, es nuestra banda de sonido Es la nuestra, es sí, sí. nuestra vida sí, sí, sí, sí. La que pasa por esos 30 o 40 años De música recreados con tu guitarra eh, Al uso nuestro, ¿no? Como siempre decimos, cuando silbamos Somos arregladores todo el tiempo, ¿no? Porque le metemos... Giros, firuletes A cosas que no están dentro de la partitura Original Y nos encanta que en la cosa del fogón claro. o, o en el living de casa Cada uno este, Lo que está haciendo es recrear lo mismo Pero metiéndole su sello ¿No? Este, eh, cambiando una nota Porque no llego hasta tan arriba claro. o, ¿No? Y, y metiendo todos esos giros Suerte mañana Gracias. Suerte con la agenda que se viene Eh, que por suerte eh, siempre, como sucede con la mayoría de, de los músicos que pasan por acá Siempre tiene hojas por llenar, ¿no? Es como ya estabas pensando en noviembre Y nos tirabas fechas y lugares Y, y bueno, y a saber, de, a saber más de vos para tener la posibilidad De estar programando tu disco siempre detrás de alguna data que, que ayude a encontrarte, ¿no? Es decir ver, todo ¿Dónde, estoy... ¿dónde toca...? ¿Dónde toca Cristian? Bueno, en tal lado. Muy agradecido. Bajo el nombre siempre de H, que es mi marca. Está muy bien. Es el, el seudónimo que adopté hace un tiempo ya y, y, bueno, así es como me presento y cuando vean, si ven un cartelito o un Facebook, dice H, soy yo. Sí, señor. Cristian queda para las charlas. Queda está muy que... bien. Cristian <risa> queda muy para bien. las charlas. El que toca es H. Bueno. H. Cristian, gracias por haber gracias, venido vos, una vez vos, más. Mucho gusto. Y nos vamos con tu música, nos vamos con el último track de este disco, nos vamos con el 7, nos vamos con Inquieta América. Dale. América. Décime, decime y volvemos. Esta es una versión acústica de sí. un tema eh, que está versionado en, en, en, el, en esta versión del EP que estamos escuchando. Y como ya habíamos escuchado América, Inquieta América. Si me permitís, sí, dale. honrar a mis queridos amigos Ariel Pratt, Martín Elizalde, Luciano Tobaldi y Alejandro Poleman, que son todos los excelentes músicos que, que gentilmente participaron en el tema Nos gusta la noche, podríamos honrarlos escuchándolo Nos no, vamos con el tema 3 que... y con toda Gracias. esa gente entrañable que tanto tiene que ver con el rock con el candombe, con el tango, con el fútbol, con el barrio y que suena de esta manera La noche y es una larga noche que volvió a pasar y a empezar La noche siempre quema más La mañana Amarres el recuerdo de lo como de lo que fue y esas ganas de gritar correr y conversar hasta las 7 en el café y hoy no perdemos por un tinto una redonda un vaso una guitarra entre las manos y él el no justo que viene haciendo llevo en la memoria el viejo rastro que la historia volvió a dejar ya pasar Субтитрувальниця Оля En aveinte años viene azul este sur este sol y este tiempo de viajar no no un fantasma que se quedó tan solo un su planeta donde ir o devenir o saltar a un cometa que vuelva y vuelva así hasta esposa. las 7 Empezamos de cero. Hasta las 4. Prohibido amanecer. En AM750. Piccolino. Es un café solo, muy corto, típico de Italia. En Argentina todavía no tiene muchos adeptos. Piccolino. Café café. Un cafecito en 750.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 7.50. <risa> Gustavo Campana de 0 a 4. Prohibido amanecer. Oh, Paula Marul es directora de teatro. Paula Marul es dramaturga. Su primera obra es Vuelve. Y parte de una propuesta que realmente es muy interesante. A ver, escuchá esta frase. Uno no es lo que recuerda, sino lo que no puede olvidar. Y en virtud de esto, ella armó una obra que se llama Vuelve. Contame, Paula. Y bueno, un poco vos lo decías recién, bueno, de una manera más general, refiriéndote al país y, y, y la anécdota, pero se puede aplicar a, a, a, en un montón de situaciones, digamos, la anécdota de la obra... Es más pequeña, es la historia simplemente de dos hermanos que vienen de un pueblo a vivir a la capital. Y, y bueno, este tema de, de, de la memoria y del olvido, digamos, sale a flote a raíz de que la hermana mayor, que es la que vino primero, está en un momento de su vida donde quiere olvidar su pasado y casi que pretende ser otra persona, diferente de la que es. Y bueno, está como en esa eh, búsqueda errante, cuando llega su hermano del interior y un poco, bueno, le trae todo el pasado y, y la reconcilia un poco con, con su familia, las cosas, en fin, que ella tiene que quiere borrar de su memoria como para, para poder ser otra persona. Un uh -huh. poco habla de eso, la, la historia devuelve. Uh -huh. Paula, ¿cuál es el, el elenco que, que tenemos en escena? Mira, en el, el, el elenco está conformado por, bueno, mi hermana, María Marul, eh, Rodrigo Noya. Melissa Freun, Federico Buso y Flor Breyer. Son cinco actores. Uh -huh. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es la devolución que tenés de, de la gente en esa ida y vuelta con, con la platea? Uno supone que muchos de los que presenciaron la obra salen con, con mucho ruido en su cabeza que tiene que ver con su propio archivo. Contame. Bueno, eh, la sala, el, el Kafka, que es donde estamos, que es una sala de teatro independiente, que dentro de todo es una sala pequeña, que tiene capacidad para 60, 70 personas, eh, un poco te da esa posibilidad, tiene un barcito a la salida, y, y bueno, y por ahí en estas obras en que los actores salen enseguida a saludar y que es como que se dan cuestiones más íntimas que por ahí en salas más grandes, uno tiene la posibilidad muchas veces de, de a la salida, viste, poder ver verle la cara a la gente o que se acerquen y, y bueno, un poco eh, es digo para mí fue una sorpresa al principio esta es la primera obra que yo escribí y nunca había experimentado eso de que una historia tan cercana eh, a la de uno de repente le conmueva a otras personas y Y bueno, y cuando la gente se conmueve como que genera eso, viste como la gente es muy generosa y si la pasó bien agradecida, entonces se acercan y te cuentan que ellos también muchos vinieron a vivir del interior o que la parte de la canción, la obra es, es, es, tiene bastante de comedia, pero como que tiene un trasfondo dramático, entonces hay un momento que es donde Rodrigo canta una canción donde la gente se suele emocionar bastante, entonces, bueno, muchos me preguntan de quién es esa canción, es, es un, un chamamé muy lindo, y bueno, y, y bueno, nada, es muy lindo recibir eso, la verdad es que no siempre eh, uno tiene esa posibilidad, así que bueno, yo siempre me quedo a la salida de la, de la obra y, y nada, y lo disfruto un montón. Uh -huh. eh, Nos vamos recordando Sala, Día, Hora... ¿Cómo no? Sí, estamos todos los viernes a las 9, a las 21 horas, en el casca que queda en Lambaré 866. Eh, y bueno, estamos ahí de 9 a 10 y cuarto. La obra dura 75 minutos, así que bueno, nada, sí, los que tengan ganas están invitados, mm. vos incluido. Muy bien, Paula, muchas gracias y nos no, estamos viendo en el gracias a Kafka. vos, eh, te mando un beso enorme y muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a vos. <risa> Algo se escucha en el medio de la noche. Campana, campana, campana. Gustavo, Gustavo, Gustavo, campana. Campana, campana, campana, campana, campana. Campana, campana, campana. Hace un rato tuvimos la oportunidad de recrear la charla que habíamos tenido con Milagros Torresilla. Y te decíamos, son dos voces. Son dos percusionistas Son dos discípulos De Mariana Baraja. La otra es Mariana Maceto Hace tiempo y buscando Por ahí una chacarera Allá en los montes Que hay en mi pago Campo afuera Campos de la rudita Monte adentro y tu lumba La he de encontrar Linda su bata de percalva Y la doña dominga la chacarera Abajito de un tala la vi por ser montaraza Y unos tizones de leña mansa la aromaban La aromaban con su olor unos bajos de tala que supo cortar Mi amigo Don vas al caer el invierno pasado para su corral Y en la tierrita suelta el barrer de la salpa De entre los montes subió la luna para alumbrarla como nube. En el... con su bata de puro percal va doña Dominga todas las flores que hay en el monte se la envidián se la envidián porque no hay un color más hermoso que el de su percal que sepa regalar el donaire que tiene su buen solandiar y las niñas que bailar como lo hace ella la trenza al viento y una maní con la cadera su cadera zumba y ven parecido al de Sausa y al mimbre también esa es mi abuela, se saben decir los tangos del monte en cuantitito la ven Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes. Una corzuela lujosa de ágil, déjenos más. Como nube en el aire quedó el polvaretal. Ojita están las flecos de luna, la chacarera. Por ahí uno tiene siempre la intención de salir de ciertos clichés y de esas clasificaciones que, que se dan para los discos ¿no? y, y nosotros dijimos que Más allá de bueno, malo, regular O lo que sea Tu disco era una gran noticia Nos encontrábamos frente a una gran noticia Primero Genial. porque A ver, como percusionista Había, como esta versión de La Campo Afuera mm. este, Muchas versiones así eh, Desnuda con tu, con tu percusión Tu voz sí. y salimos a la cancha sí, sí, Y es así. todo un tema Es todo un desafío Y está logrado, está, qué sé yo Me da la sensación que es parte de, de lo que uno saborea Como el buen 2013, ¿no? El hecho de la repercusión sí. de un disco 2012 mm. Pero que tuvo su camino bien logrado en el 2013 sí. Después hay, por supuesto, se van sumando instrumentos Pero los dos grandes instrumentos son tu percusión y tu voz Así Y eso es. no es poca cosa <risa> Hay que... Sí, sí Vos sabés que yo también recuerdo la la charla telefónica y que, que me quedé así como abrazada, ¿no? de alguna manera como qué lindo recibir ¿no? que alguien escuche que te tomaste el trabajo de escuchar el disco y de y de tener esa devolución y esas cosas se van atesorando sí, ¿no? Sí, en, sí. En, en el camino de uno que va haciendo música y que cuando encuentra gente que que bueno que la disfruta o que valora esto que decís vos del trabajo de ir a un estudio y y grabar una propuesta diferente uh -huh. que, que es arriesgado sí, claro. esto de, de cantar y y solo con el ritmo ¿no? Uh -huh. entonces eh yo también recuerdo eso y este año la verdad que viene viene muy y es un año bien. a ver de qué, de reconocimiento porque fundamentalmente pasa por ahí sí yo creo que que sí este es mi mi segundo álbum soy libre Y, y creo que es un año de, de reconocimiento Sí, uh -huh. sí, como llevo unos años ya con la música Si bien soy joven Pero esto de, bueno, los premios Gardel Realmente fue algo que yo no me lo esperaba y, Proyecto, <risas> no es un, es un disparador es, es Claro, un disparador. porque bueno, ahí, la verdad que hay tanta gente haciendo música ¿no? Sí. Y, y bueno, todos buscamos un espacio eh, Y ser escuchados Sí, sí, claro Y a mí me, me sorprendió Y fue increíble La verdad que la, la experiencia de estar ahí Entre todos los músicos Que uh -huh. uno admira y, y bueno, ese es el reconocimiento ¿no? sí, eh, sí, sí. Estar ahí compartiendo también Hay otro dato fundamental Que cada vez que tenemos la posibilidad de charlar En esta mesa con una mujer De, de la música popular argentina Siempre le planteamos Que hay como una especie de Gran revolución de voces femeninas que uno puede decir data de la última década, por ahí desde la la la irrupción muy fuerte de, de Aymama, este, de boca en boca, ah, y de ahí sí. en adelante una multiplicación impresionante de de voces femeninas, pero Vos llegás con la particularidad Que por ahí se repite En, en Vivi Posebón ¿no? de, sí. de boca en boca de, de la percusión Que se repite en, en el disco que hace poquito apareció De Milagros Torrecilla sí. Digo, son parte de Una comunidad muy chiquitita sí. La mujer, la percusión Y su voz sí. Sí, es, es, es un dato fundamental Para tener muy en cuenta Porque no aparece en todos los géneros Y Bueno, lo que pasa es que eh, por un lado está, eh, pienso yo, eh, el hecho de ser cantora sí, o cantante, eh. y después eh, la percusión, y es otro estudio, uh -huh. y otro, es un desafío muy grande, eh, unir ambas cosas. Sí, claro. eh, can, cantar ya es un gran desafío, ah, ¿no? Sí, <risa> y hacerlo, qué sé yo, lograr transmitir algo... Qué, qué es lo que uno está diciendo ¿no? uh -huh. y después eh, por ejemplo hoy yo estuve bastante toda la tarde ensayando y esta, eh, hay muchas cosas que quiero decir a la vez, por uh -huh. un lado con mi voz eh, la letra, la, la, la poesía de lo que estoy diciendo y después me ocupan las manos de, la, uh -huh. de, los, de los, los ritmos que quiero hacer, buscar timbres matices, tocar con los pies marcar un pulso Es un desafío realmente, está buenísimo. Y... Hay una mezcla ahí muy extraña de, de todas las raíces africanas claro, que tanto tienen sí. que ver con nosotros y sí. la armonía que después se fue incorporando a través del tiempo y el mensaje. Claro. ¿no? Que también tiene que ver con nuestros poetas, con... Y ahí sí, sí. yo también recuerdo que cuando charlamos... Te, te marcaba que, que la cosa cuando va como lo elegiste vos de Dávalos a Víctor sí. Jara bueno es un recorrido este a ver muy interesante que por ahí es el fruto de esos cuantos siete u ocho años de carrera claro y sí, sí porque sí, como sí, que uno sí. va recogiendo sí. a través del tiempo con su propio crecimiento Totalmente. es como que se va metiendo en este, estos en claro, estos autores tipo, sí, claro. en estos poetas no y Está buenísimo esto de ir recorriendo. Yo me doy cuenta que, que uno va creciendo un montón y no, por ahí no te das cuenta porque uh -huh. siempre estás pensando que, que querés más, ¿no? Sí. O sea, que quisieras hacer las cosas lo mejor posible. Pero hoy que me puse a, a cantar un tema para, para el ensayo, sí. ensayando para el, para el viernes, Y agarró un tema que hacía un tiempo que no lo tocaba, uh -huh. que es eh, Dueño no tengo, sí, que es una vidala de La Rioja, que lo toco con el talking drum, que es un instrumento de origen africano, el tambor parlante. Y, y estaba en otro lugar, ¿viste? O sea, siempre uno está... Encontrarme con sí. esa canción, eh, cantarla y, y siempre como de una manera diferente eh jugando ¿no? a que el tema dice dueño no tengo entonces como bueno jugarlo a hacer pícara ¿no? Sí, muy, como un poquito de teatralidad eh, claro. Claro. <risa> y es muy lindo ese momento de encontrarse eh con la música eh uno cantándola de vuelta el tema de que como esto que vos decís que ya uno va con, con los años y es her es hermoso o sea uh -huh. la música tiene Esos encuentros in, in, instantáneos sí, no sí, sí. Con, con todo eso que está sucediendo, que es el ritmo, como vos decís, que viene de África, que para mí, yo amo la música africana. Sí, sí, sí. Yo cada vez que escucho a, a los percusionistas, eh, realmente lo que veo es casi un trabajo pero de antropología, mm. porque es ir a buscar hacia atrás todo el tiempo para encontrarse con, con esa... Con esa raíz real sí. ¿no? Y hay que ir a buscarlo al África No, no hay otro lugar sí. ¿Sabés que con este disco me preguntaron Si, si estudiaba antropología O bueno eh, Cada instrumento claro. elegido ¿Viste? Es como... Sí, sí, sí. Está bueno eso sí. Hay una famosa anécdota de Rubén Blades Cuando... No sé, sería 2003, 2004, 2005 Ahora... Me dio un poco la cuenta de cómo fue el recorrido de, de boca en boca. Ah. Les dicen, hay un grupo muy interesante que yo quiero que grabe con vos. Le dice a su manager, ah, sí, sí, ¿quiénes son? Unas, mira, cuatro africanas que son espectaculares. Sí, sí, sí. Y el tipo cuando la descubre eran cuatro Qué cordobesas borbobesas. enamoradísimas de, de la música africana y de todo lo que tuviera que ver con la sí. percusión. Pero claro, se habían metido tanto en la historia que sonaban como, como africanas, sonaban reales. Es... O sea, es que ellas fueron una influencia muy grande para ah, mí, mira. yo las escuché, estaba de viaje en Tucumán hace en 2001 y, y, la, y las escuché, era Julio Cultural, era en, en Tucumán, y quedé alucinada sí, porque sí, sí. las cuatro eran, bueno, Vivi que toca alucinante, uh -huh pero todo ese ese ese recorrido por los por los diferentes países, ¿viste que sí, sí. era didáctico, no? Era una docencia hermosa, hermoso. Sí, hermoso. Sí, sí. Ahora también cuando, a ver, vos te pones en en cuerpos y alma en, en una coplera, sí. Tu crecimiento te lleva a a poder hacerlo como hay que hacerlo, porque hay que saber claro. de su sufrimiento, de ese canto Casi a veces desgarrador, sí. eh, acompañadas nada más que por su caja. Eh. Sí. Los lamentos, las claro. penas, ¿cómo ¿no? Cómo se hace Los desde fecales. acá sin conocer qué es lo que pasa allá y cómo la tradición claro. eh, es casi una herencia familiar para las copleras. Sí, así es. es. Es todo un tema. Primero hay que meterse en ese mundo y después hay que sí. salir para cantarlo. Sí, totalmente. Está bueno ir al lugar. Yo tuve la suerte de ir eh, eh, con Mariana Baraj, que fue mi profe. Y acompañarla y, bueno, conocer eh, esos lugares y, y el paisaje también, sí. ¿no? El, el paisaje es disparador también de todo eso. Por eso tocan así entre esos cerros sí. y la voz y sí. ahí arriba, ¿viste? Y devuelven. Es, es muy lindo. Y después que es la música de nuestra tierra también, Totalmente. ¿no? Sí, eso, sí. eso es muy... Eh, a mí me emociona por Cuando pienso Realmente No sé cómo Llegué a hacer esto Pero es la música De, de nuestro claro. país Sí, sí y de, y de América Después también Cuando uno empieza Que se Totalmente. empieza A, a alucinar Con todos los, los ritmos De América Y decís es la música de nuestra tierra sí, sí, sí, sí, acá sí. Na nacimos y bueno, está, está bueno eso, poder mm -hmm. representar de alguna manera o venir a decir esto, que es nuestra música, sí, claro. que otra cosa, mm -hmm. ¿no? Del cerro vengo bajando camino y piedra traigo Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vivai Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vivai porque me alejo, es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano. Que la dicha vos me va penando Y cuando debo quedar vida y me voy andando Y cuando debo con tu historia que yo cuando lo veía digo bueno esas a ver esos guiños que periodísticamente tenemos nosotros de estar estableciendo paralelos o, o comparaciones históricas y uno dice mira, mira el lugar el lugar que, que ocupó este Mariana la misa criolla ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué implicó eso en tu Ajá. vida? porque a mí me vino Domingo Cura. Claro, sí, sí, sí, sí. Yo eh, eh... Bueno, pasar por, por tocar la misa criolla, o sea, pasé por tocarla como percusionista y después también canté eh, dentro de, de un coro, ¿no?, sí. junto a los fronterizos. Y, y son todos como, yo creo que lugares por donde uno pasa que, que te van... Que se, creo yo como anclando más en la raíz uh -huh. eh, Es muy fuerte estar cantando Tocando de eso Que es como eh, Algo eh, espiritual sí, Pero claro. a la vez con ritmos folclóricos ¿no? uh -huh. no, Además fue una revolución En los 60 sí. La aparición de la Misa Criolla Con los solistas que tenía claro. la Criolla, ¿no? Jaime Torres, Domingo Cura Los Cuba. Fronterizos ya, pucha. Muy, Más Ariel Ramiro, sí. Por supuesto Y, y Domingo Cura para mí es un, un referente, eh, tiene unos discos que empieza todo con unas, unos ritmos seis por ocho, Chacarera, que se va para África, que, que vos decís, ¿cómo tocaba todo eso? Mm -hmm. que, o sea, viste que él no leía música tan intuitivo, tan alucinante, y para mí él es muy, muy impresionante y después de eh, Nanabas Concelos que estuvo ah, bueno, acá... Pero que lo fui a ver el otro día, que hizo un, un workshop y, y después dio un concierto y me la pasé llorando. Eh, también, viste, así de tenerlo cerca. Claro, claro. Eh, percusionistas que para mí son una inspiración constante, uh -huh. sí, sí. constante, constante, conectados con con el instrumento, con la tierra de su país y que vos, este, vos los escuchás y estás escuchando la música del país, ¿viste? Claro. Como algo como Domingo Cura que tocaba la chacarera, ¿sí? Ay, claro. y, y vos cerrás los ojos y podés eh, escuchar eso. Me pasó el otro día con Nana de estar en el Amazonas, ¿viste? Claro. Y, y... Sí, te llevan, sí. Y bueno, todos eso son, son influencias, ¿no? Uh -huh. y, y lindas experiencias. Sí, sí, sí. Bueno, tiempo de clips, tiempo de, de sí. mostrarte <risa> eh, de otra manera también. Eso, eso es parte también de, sí, de, sí. del crecimiento que se necesita para, para meterse en todos lados, redes Está, sociales, sí. canales. Arrancamos con Campo Afuera. Campo Afuera, eh, bueno, eso es, es, es un campo en corrientes uh -huh que está cerca de, de donde nacieron mi, mis padres, que son de Entre Ríos. Está ahí, al norte de Entre Ríos, ya corrientes, es ese lugar. Muy especial para mí fue, fue ir a... También fue encontrarme con mis raíces, ir a, a filmar ahí eh, la chacarera, entre todos esos talas sí, y, claro. y, y muy, muy lindo. Y aparte me animé a, a bailar, a, a tocar, a cantar, a... Me parece importante, lo de, importante en el sentido de que yo voy a buscar música y voy a YouTube. Uh -huh. Voy a, voy a sí, los sí, videos directamente. Sí, y bueno, estamos eh, con Ariel Gato produciendo esto, estos videos y, y estoy re alucinada porque me empezó a gustar lo de ser actriz. Sí, no, está bien, pero además es, hoy es casi un qué sé yo, una carta de presentación. Claro, y la gente mira, viste, después los ves que mira y, y está buenísimo. Y la música cobra otra vida sí. cuando eh después hi hicimos dos en Brasil que estuve en Yeri y también está buenísimo con el, una Vidala que, que toco con, con una kalimba que es un idiófono, un instrumento uh -huh. de, de origen africano también, y filmamos en la playa. Está, está una una experiencia aparte lindo ¿viste? la pasamos bien y y y bueno escribimos como las ideas como el guión de las tomas y, de, y y está bueno y después en en Uruguay también Ajá. Eh, casa pueblo viste en sí, sí, la casa museo sí, de sí, Carlos sí, Paez eh. Vilaró había una sirena ahí atrás Ajá. y y filmamos ¿Qué he sacado con quererte? de Violeta Parra que el lugar tiene como una está buenísimo y tiene como una... tenía como unas pinturas como que se despintado iba con el tema con sí. el tema de ¿Qué he sacado con quererte? Mm. ahí medio aguerrido sí, ¿viste? Claro, con bronca <risa> medio con bronca sí, claro. y está buenísimo y después de los videos creo yo, interpreto mejor los temas, ajá. porque, lo, bueno, pasamos bastantes horas y me voy metiendo en, en ese personaje como este que he sacado con quererte de Violeta Parra, que dice que cambia todo sí, y claro. cambia el calendario, va cambiando todo y, y palomo ingrato, ajá, que ya no, no arrulla en el nido, entonces, sí. claro, lo empezás a repetir pero a la vez pensando en que te, en que la imagen es importante, porque claro. cuando vas a grabar, eh lo importante es el sonido. Ajá. ¿Viste? Y y en el en el cuando estás filmando eh es otro, es otro, claro, tenés que expresar eh, ya con el cuerpo, con claro. la mirada y y yo creo que después de de, de pasarlo por el cuerpo eh siento yo que interpreto mejor de ahora los temas que fui uh -huh. pasando, por eso me gustaría ir haciendo todos los las canciones del disco o las que más se puedan hacer los videos porque para que nazcan de nuevo sí, sí claro sí, sí. Sí, me, suele me suceder encanta. que una vez que salís del estudio Las llevás al vivo sí. y empezás a recibir no de, de la gente cosas y Y se pueden ir adosando de pequeños detalles, ¿no? Tipo de orfebre... Claro... Y la canción sigue creciendo... Sigue, sigue creciendo. la canción sigue creciendo... Y pasan los años y me doy cuenta que sigue creciendo... Sí. Y ahora, hablando de, de manifiesto... Tengo ganas de hacer el video de manifiesto... Y bueno, tengo como una idea de... Es, es alucinante la, la, la poesía, ¿no? Y, y en un momento el, el tema dice... Mi canto es de los andamios para alcanzar uh -huh. las estrellas Entonces sí, sí. empecé a, a, a pensar en como en terrazas ¿Viste? Algo uh -huh. de andamio, de, de, del cielo, de la sí. ciudad de, Empiezan a aparecer imágenes uh -huh. Pero además es un, es un manifiesto en serio ¿no? Porque uh -huh. yo no canto por cantar sí. es, un, es clavar una bandera ¿no? sí. Es decir, mi guitarra sí. es, es para documentar el tiempo en el que vivo Es para sí. gritar, es para pedir para este para reclamar para exigir sí. y esencialmente para contar quiénes son los que viven a mi alrededor mm. eh es es Víctor Jara, es Víctor Jara. Jara como Violeta como, eh, como bueno Violeta. que está ahí arriba quemando el sol que uh -huh. también tenía ganas de contar esa esa historia viste sí. pasarla por por mí y, y sigue sucediendo uh -huh. hoy le habíamos prometido dos percusionistas, dos voces femeninas, dos artistas moldeadas en la arcilla de Mariana Baraj. Primero Milagros Torresilla y después Mariana Maceto. Campana, empieza de cero y hasta las 4. En AM750. Guillermo Fernández sacó un nuevo disco. Miró hacia atrás. Fue al formato. de el cantante acompañado por guitarras. Lo que hizo fue. tomar algunos clásicos del género. pero además. meter cosas nuevas. de la sociedad con. con Long y con ese actorazo que por ahí, viste alguna vez, metido en la piel del licenciado Rataplan, ese tipo que hace del odio al tango su, su razón de ser, bueno, y que termina siendo muy, muy, pero muy cómico. Cuando se pone serio, no solamente es un actorazo, sino fundamentalmente un, un gran letrista. Vamos a escuchar a este Guillermo Fernández, último trabajo, de criollos y tangueros, haciendo mate cocido. De Fernández y Longhi. Yo soy segundo Peralta, alias el mate cocido el bandido de los pobres, de corazones sufridos, desprumo a los sanguijuelas. Explotan suelo argentino y el llanto de un mocosito encendió mi profesión, le achaco a los poderosos para matar el hambre ajeno, nunca disparé un palazo, para no reñir con la ayuda, mis enemigos del ruedo, pero un ya trais yo de una pay cabal parida dejó en mi alma una herida que hizo de risa filución formé un grupo de bandido Pone un semio y cardocito, baileto, malatesta y Antonio Rossi el y en una emboscada guacha de la teu por un conpinche, me de un palazo e me fui a no volver. Hoy estoy solo y enfermo, la suerte me ha desterrado. Ando en pacto con mi conciencia, tomándome una Ginebra, recordando mi pasado. Con lo vols icho me he dado sin un cobré. La repartí con los pobres, fuente de mi inspiración. Yo soy Segundo Peralta, el mate cocido ladrón del dolor. A ver cómo suena un clásico en este formato. En Guillermo Fernández, acompañado por guitarras, Pampa Luna de Piana y Mansi. Pampa Luna, de Pampa luna, mi sueño, rumbo de la laguna, de la laguna sin dueño, laguna donde hay esterechas, donde hay estrellas plateadas, me van llevando la huella, la huella de la morada, sol del tala del canjado vengo a buscar el rastro de una esperanza que dicen que se perdió De las garrillas de las mi rumbo para la vija para la vija mi prenda cruzando bosques y esteros bosques y esteros cruzando soñando con que te quiero con que te quiero soñando el El rastro de una esperanza Que dicen que se perdió El rastro de una esperanza Que dicen que se perdió La guitarra la puso César Angeletti. Los arreglos, la dirección de las mismas Todo corre por cuenta de César Angeletti. Los tangos de Fernández, y Longhi Y muchos clásicos, la voz de Guillermo Fernández Alberto Acuña es autor de Temblando a ver cómo suena en esta versión de Guillermo linda estaba la tarde que la vida. El patio de su rancho acomodando Y aunque guapo pa' todo me sentía No pude hablarte y me quedé temblando Estaba como nunca la había visto Vestido livianito de zaraza Con el pelo volcado entre los hombros Era una virgen que encontré en la casa Ni ella ni yo, ninguno dijo nada Con sus hojas me siguió quemando Dejó la escoba que tenía en la mano me quiso hablar y se quedó temblando era el recuerdo del amor primero amor nacido en una edad temprana como esa flor errótica del campo que nace en la noche a la mañana que está oculto en los adobes de su rancho paterno tan sencillo y en la corteza del ombu del patio escrito con la punta del cuchillo me di cuenta pisando despacito como quien desconfía de una trama envolviendo recuerdos y emociones entre las listas de mi poncho pampa No sé qué me pasó, Monte a caballo Y salí galopeando a rienda suelta Con todos los recuerdos y emociones Que las listas del poncho saquen vueltas Linda estaba la tarde que la vi de El patio de su rancho acomodando La tarde en que muy guapo me sentía No pude hablarle eh, y me quedé temblando. Estás escuchando el último CD de Guillermo Fernández, un poco volviendo a las fuentes, a ese tango acompañado de guitarras, en este caso las de César Angeleri. De criollos y tangueros, el lungo y el oscurito de Fernández y Longhip. Mm. Asoma va una sucena sin pena ni gloria el olor de la quema. El lungo viejo admiraba con su maltrata de herencia. Los curitos sin apuro, mateando, lavado, silbaba al pasar. Pero al pasar le gritaron, cuidado, mi amigo, ande vaya a pisar. O este le dijo una flor No perfuma entre la porquería Aunque si usted la pretende Es suya Aunque fuese mía A mí me llaman el lungo Soy viejo y quemero Y mi vida está acá Yo un oscuro sin consuelo Soy cuervo y si gusta Podemos matear Las cornizas No me asustan jamás si la brisa te tira de alguien te va a pasar El lungo y el oscurito de entonces tejieron un nudo torvero El abogre no desata ni tampoco el aguacero Yo había pensado que la vida te apura y te estira hasta desafinar Pero ahora veo que John está viviendo en la que más te puedo cantar En la villa está su cena, es la flor, quita pena que ofrece colores Y no hay molinos de viento que destengan a reboles A mí me llaman el lungo soy viejo y que y mi vida está acá Yo un oscuro sin consuelo, soy cuervo y si gusta podemos matear Me llaman el lungo, soy viejo y qué vero, soy cuervo y si gusta podemos matear. Me llaman el lungo, soy viejo y qué vero, a mí me llaman el oscurito, soy cuervo, pero te sabe mi amigo que si gusta podemos matear.